No estoy tan marrenao de cantarla, pero sí voy a traer una jota para empezar mi intervención. Loco me quedé, me dipera mi. estoy por ti. Loco me gusta sentir. Loco por tus huesos, loco por decir. Hola, te deliver. Principia, tierra de Barrenaos. Y es en Radio topa 101wey toda FM Zaragozana, a voz da sin voz y en que te enterarás las cosas que en veras te importan. Tierra de Barrenaos, este programa que hay en la versión radiofónica do blog do mismo nombre, que eleva 10 años dando mal en Aragonés. Que nos puedes ascuitar todos los miércoles de 6 a 8 en Radio Topo, en da FM. Y puedes seguir o blog y el programa de radio en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr y Evox. Y en esa misma plataforma, en iVoox e y en o blog, puedes probar todos los programas anteriores y más, también tienes su botón de donar que me da las perras y así podrá continuar este proyecto. No Pero es más que es darme perdas y tener una coseta, un recuerdo para pa tenerlo en casa, en la excusa o en la meseta de Nuey o lo que sea, pues puedes marcar o Fancine, porque ahora ya tenemos Fancine de Tierra de Barrenaus con artículos de los 10 años de este, de este blog y que lo puedes marcar por no más 2,5 euros y medio en La Flama y en Nogarán. Y recuerda que si ya es farta de cuñados. ¡Cuida la tierra, tierra de Barrenaos! Y bueno, si Terra de Berrenaos nunca ha estado precisamente en un ejercicio de guión y de programa prestado con dedicación y cudiao pues güey ya más que no, más que no nunca. Güey, íbamos a grabar un otro programa que cuento que, que se emitirá en, en Belmes pero nos ha, nos han fallado las cosas, las circunstancias, los electroduendes eh, todos han meso en, en contra nuestra y hemos sabido de, de improvisar un programa. Así nas que en un brote de, de originalidad y de... De esas cosas, de esas musas que que me atacaron la noy de fa dos días, pues decimos pues seguimos a hacer bella cosa original de verdad, pues qué podemos hacer en aviento ya rematando el año 2016, pues un resumen del año y pues una lista de, de sellos o de u de expectativas hasta el año hasta año venien. Y, y bueno pues esperemos en este programa de todo improvisado porque hemos habido de fer o guión en, en media hora eh, que tos fuera goy que quede una cosa medio presentable y que todos lo paséis bien, que país oyete robarnos Y como siempre va aquí en aquí la, en la técnica y quito charra ahora mismo, pero tengo la peisera plena de, de convidadas, de, de chen, que ya faís el rubio tan característico de la viera obriéndose y, y que a muchas pues, las conoceréis ya, porque son millas conocidas de, de el programa. Principiando por la miacucha, Chema, buena tarde. Hola, buena tarde. Armando. Hola. Que, son, que jausto que es <risa> <risa> Continuando en Tadreita Tamara Hola Y a la fin aquí Tapada por el monitor Pati Hola, ¿qué tal? Buenas Bueno, íbamos a principiar pues una mica de, de repaso de este año, lo hemos estructurado en bloques, no sé cuántos plegaremos a, a FENE y, y principiamos pues por, por lo más cercano, ¿no? por Aragón y por la nuestra ciudad, por Zaragoza, por este primer año completo de, de gobierno de, de gobierno. como os ha puesto, ¿no? De, de Zaragoza en común con, con ese bloqueo de PSOE con y bueno, con todas las cosas que había vi a viu. no sé si quise Mulla, quise que se, mulla, que se, que se chita en tanta piscina. Que va. venga, Chema. Bueno, yo que me pre... bueno, me parece que el bloqueo de Osoe es o más importante de toda la añada. Eh, Osoe ni se está estado general en el que está de de no saber a ir y bueno, pues eh Isofa que Zaragoza en común, pues las políticas que en las primeras en el primer intento de plegar al gobierno, nos presinamos que podíamos fe, pues con ese bloqueo tan rotundo y tan esclatero de Osoe que ye alineado con Partido Popular eh, y ciudades, o sea, con, con el españolismo más rancio, pues bueno, está haciendo que las políticas de Zaragoza, de la ciudad, la, de, la ciudad de Zaragoza, pues dependan más de, de los sellos de, de Grupo Popular de Osue, según cómo se espanta cada maitinada, que una política real de cambio. No lo piensas tú, Armando Ocon. <risa> Eh, aquí no se dicen apellidos, eh Perdón, quería decir Sí, sí, igual que tú Bueno, eso es importante No, hombre, que también que en un año que tampoco puedes ver cambios O sea que si tienes como cuántos años de... Del gobierno do peso antes O sea que si pruebas de hacer cualquier cambio en esta ciudad Wait, eh, En un año Eso va a estar mal de seguras O sea que, que yo qué sé, que también que yo... Como de, de pensar que, que calcer los cambios pues a Monico, China Chana, y ya veremos pues, a ver qué pasa, ¿no? Que tampoco. Si cambias de Conte, esta chen, se mete muy nervuda. A, a ninguna nos gustan los cambios así nas. Pero estoy de que vas a estar cuatro años y en cuatro años ya me hago, eh. Oh, hombre, libera, hombre, esperemos eh. que no. Sí, pero bueno, yo de todo. Yo Fa pinta de que no. Mí... De que llevamos yo bastante difícil que, que llega. otra posibilidad de que de que Zaragoza en común rival y de estar en el consejo hay en me París que ya dos situacións que se están dando no Concello de Zaragoza con este gobierno es decir de do cambio no y era esa parte da cucha zaragozana que se presinaba ver cambios moito grandes que decía patio, pues bueno, que lleve pro difícil a, en una añada, pero es que se está viendo que también, je, falta de rumbo político, ¿no? Había falta de rumbo político, cl claro, aunque te ponga a decir, va antes a zancadillas Osoe, eh, claro, no puedes estar echando siempre las culpas a Osoe, eh, ¿no? Eh... Sí que de verdad que, actúa eso sí, esto es esto tío pues como que todos nos pensábamos que, que iba a estar casi como un sueño, ¿no? Como... Como que vamos a... Y digo, íbamos a adentrar en un Concello y esto iba a estar, vamos... Y bueno, sí que es verdad que llegué muy molicado que, que oso ha feito más políticas de cuchas gobernando con Ciudad Unida y con junta o sea. eh, la legislatura zaguera que, que, que ahora o sea, Osoe se ha meso de rollo de... Pues eso, de no te voy a esa cosa. Pero sí que es verdad que porque a pocket pues yo... por ejemplo tayoye muy importante todo el trabajo que, que se defiendo con con las remunicipalizaciones con las investigaciones de las contratas o sea lo de los lo de los autobuses estio bestial no no regular ante eso, las investigaciones que se son a FCC todas estas facturas que son la, saliendo dos calaisos que llegue como esto danye la remunicipalización puede estar del 010... No sé, todas estas cosas Pues a lo menos que se les saquen las colores Un poquito a Belloc ¿Qué pasa? Pues que, eso, que yo sí que me temo Que igual no plegamos a Que, entre que escoscamos eh, Pues no sé si, si Pues plegaremos a, a Que se, escosque se veiga por, por la chain, Por la ciudadanía y pueda tornar A, a confitar en En un proyecto y Pues eso, oye, como Nos pensábamos que la casa iba a estar Alto Baixo Yo que sé, de pie Y hemos plegado y nos hemos, hemos parado cuenta que la fachada sí que lleva pero que la resta diga que diga que se consiga escoscarto y meterlo todo en orden pff. o sea lo que ha feito el sobre todos estos años, jolio, apaña eso. Ah, yo me flore en parte porque por sí que se sonfendó muchas cosas, ¿no? Que, que sí que van en la Andrecera, pues que se apuntaba antes de, bueno, pues cuando xió, ganemos Zaragoza y pues Zaragoza en común y todo eso, pues de De, de porque pues, eso, pues las políticas cutianas no la lo que dicen de las chiquetas cosas no de de odilla oh, a odilla pues sí que se desconfundo y tal y que muchas otras cosas que, que son igual más señaleras o que salen más en prensa pues como puede estar pues eh. eh Averly o Lánfora o cosas de estas pues hasta ya han o peso de bloque ya no aunque y han más que son cosas que teóricamente o peso no habría de no habría de bloquear no porque eso suposa que las bases y que y que la chen, y que mesmo en lo programa electoral de PSOE pues muchas cosas iban ¿no? De... pero que eso pero que lo defiendo pues por un interés electoral y porque sinceramente o sea, yo el, bueno lachen de, de lo PSOE de Zaragoza y, y en general de Aragón jodó que elementicos que, que vina yo no sé si el PSOE será sin asentó el Estado o qué pero aquí nos Gracias. ha tocado cada cada figura que que pa qué que, que no sé qué iba a decir Eh, que también creo que tiene que ver con eso de eh, que pende admires, ¿no? Que si o sea, si tú paras, o sea, si paras cuenta de cosas que sí que, son, que se son se son fendo, ¿no? O sea que tú puedes mirar o bien las noticias del Heraldo, ¿vale? Y eso lo que ya importan para el Heraldo o lo que ya importan para la Chen, ¿no? Y si veis esas políticas sociales que se son fendo, que bueno, más o menos van bien, el tema de vivienda también va bien. tema de, de participación de retes en los en bicos también va bien. Pues bueno, que son cosas que, claro, si no les metes, o sea, si no son noticia, pues parís que no se yo no defiendo cosa, ¿no? Pero que, que, y anti más que la ciudad no se mueve nomás no por, por concello, sino que la ciudad la hacemos las personas. Y yo como que eh, también creo que había como una parte de cambio social de Villera, aunque, o sea, ¿qué quieres hacer en la tuya ciudad para que esta ciudad siga una ciudad en que quieras vivir, ¿no? dicho no lleno más una cosa dado concello o sea que que también el cambio ha de estar así no que no o sea que yo el concello pues bueno que Zaragoza en común que salga o que pueda no que después pues, de estos cuatro años pues ya veremos a ver qué pasa pero que después pues, h continuamos viviendo en esta ciudad siga Zaragoza en común o siga siga aquí siga bueno los presupuestos participativos estado un puntazo y sí que es verdad que igual que, que, yo creo que tienes razón no que que igual los que somos más No sé, los que tengamos más expectativas, más como de política de proyecto chigan, o de que sean cosas muy visteras y tal, igual no lo notamos tanto como la Chen que sí que se lleve trabajando la carrera, que sí que se lleve trabajando Bico y que sí que se lleve haciendo que, que la Chen participe que a la fin, pues pues fuega suya al ciudad. Sí que es verdad que igual esta Chen en un primer de, en la primera campaña. Puede estar que no votase a Zarazán Común, no lo sé, y que igual ahora sí que vi a un, un cadico ¿no?, que puede estar de, de votas, no lo sé. Justo pienso lo, lo contrario, en ese sentido creo que, de verdad lo que decía Patti, que se están haciendo cosetas, y que cosetas como a Berlín, pues, y claro que no hay responsabilidad de equipo de gobierno, o sea, eso oye... Hay... claro pues sí, yo soy igual que lo de Picolín pues y normal no que esas cosetas pues las fe a, por favor aparte suyos móviles poquito tertuliano lo móvil de Armando Ablegado bueno deciba no? de, de de que claro y, el aula de Picolín o Aberly bueno son derrotas que has de asumir pero luego si presinas y eh, de ellas políticas Claras yo, eh, Es donde yo veo problema ¿no? Y donde la sensibilidad de cuchas De la ciudad Se está quedando Zaguera, ¿no? Atrás eh, yo me, me parece que hay una sensación Cierta, muy Que se la ha espachado mucho el Heraldo ¿no? de, de que no se fa cosa Todo se fa mal Bueno, pero lealdo hay una cosa Pero también muy tachén de izquierdas, de cuchas eh, De la ciudad ...también de crítica con este gobierno, ¿no? Porque piensa o se, se presiona, ¿no? Que no, no, no, hay, no hay una dirección política, Clara. Ni yo túnel, Desde las minas hasta las nubes Somos cizallas contra el candado Final de un cuento nunca acabado Somos la fuerza de la estampida Somos el mundo patas arriba Somos hijos... De unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre de rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujamos. odian porque somos los hijos de Que sale a flote la noche al raso, el fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes no. Nos odian porque somos los hijos de los versos de los poetas y, los y ves cuántos y a pocas de, de estar presos eh, como filo eh, eh, estieron <risa> eh, han estado este año que hemos tenido y, y un año que ha estado abundante y pleno de, de montajes policiales de criminalización de Chen como todos esos años ¿no? Sí, también <risa> pero pero bueno <risa> ¿De verdad? tiene razón? tiene razón esa puntualización? Tienes razón, tienes razón. Bueno, ¿tienes razón? ¿Tienes razón? <risa> bueno, pero que melunos nos han tocado muy, muy de cerca, ¿no? Y, y eso, pues, eh, bueno, en la lista esta entiendo tres que, que nos han tocado en Aragón, que son Raquel Tenías, lo, los 10 Antifas, que, que estos no sé cuán... Melunos no sabe cuál le sale el juicio o... U... Pa' marzo, me parís. Eh... a pa marzo, ojo. Y los huevitos de Yesa, que. buena chen, ¿no? Buena chen, buena chen, buena chen. con tierras. Buena chen. Con tierras declaradas en un cuartel de la Guardia Civil de esos de Rey Católica. Un saludo a los compañeros de la Guardia Civil. Bueno, pues eso, pues tres, tres casos, no sé si entendéis el uno más, que, que hayáis subilidad con esto de las prisas Yo creo que tan, tan fuertes, ¿no? Mm. O sea, había... Sí, pero que sí que vino más, ¿no? Pero así con penas... En, en Aragón, digo, ¿eh? Sí, sí, pero con penas de Por eso digo que de seguras que había Fascal, pero, pero con penas de cárcel y todo eso... Estoy que son estos tres, ¿no? Sí. Vamos, y lo de siempre. O sea, esto de. esto de imposible! ¡Aquí no pasa! ¡Y eso no más pasa en Arabia Saudita! ¡Venezuela! ¡Venezuela! Ah. Pues, pues eso, que por desgracia, pues a la fin, pues conocemos a Chen, que lo oye sufriendo en primera persona, que lo ha sufrido. Y, jolio, y vale, que a la fin, pues mira, por suerte, eh, Alto Vaiso, y eso esperamos que, que los 10 antifas, pues, pues también rematiguar. Y, y a Villar, como remata también la historia interminable de los hueitos de yesa. pero que no, no va mal, ¿no? A lo menos no las primeras sensaciones no, no van mal en cuanto al resultado, pero lo que decimos siempre, o sea, el, la impotencia de que esta peña pueda hacer lo que le pete, que más el impuesta anti-más el que son todo montajes, que no se le caiga, no se pesa de ningún y todo lo que lleve pasando esta chen, mientras todo el tiempo que lleva esperando a, a Ochoicio y a la sentencia, pues bueno, se dice tortura de estado ¿no? Sí, claro. So, y, y, y así, ¿no? So, y... y, y. Y esos montases que, bueno, que país que o está o zaga Intentando, pues, eh, pentar a toda esa gente que intenta eh, Intentamos cambiar las cosetas, ¿no? Esas pequeñas cosetas, pues bueno Siempre parece que vamos a vivir siempre una persecución constante Pero eso todo, o sea, con Beldilla a radio topo también <risa> Igual es embarrona, yo sé, por apología de terrorismo O ve la cosa así, es que... Te podría contar da, da de de Bellas historias eh. de Isas La de tremola ¿eh? ¿eh? Hombre, llega Antimas aquí tenemos a, a, ahora a Gustavo Alcalde Que te, también un personaje Nefasto, ¿no? Todo un Zosana, saludo a Gustavo Un ¿no? sí, sí, saludo es, Gustavico Un cunetero, jodo Jodo, jodo. Sí, sí, pero que, que, que hizo que Antimas Y rabioso y furo Contra, contra cual siquiera ¿no? que, sí. que se levanta contra, contra estas mierdas Y, y bueno... Pues eso. Pues claro, la, la, la criminalización de los movimientos sociales. Quiere decir que, en cuanto que, que el movimiento, que se siga antifascista por culpa de los conciertos neonazis que se fan en Zaragoza, en el hogar social, que encara. Encarallé? Que Encara <risa> Y abierto, y abierto. Eh, Otras historias como pueda estar lo de Oswito de Yesa, pues en, en la enésima intervención de la Confederación Geográfica del Ebro en Artieda, o caso de Raquel Tenías con las marchas de la dignidad en Madrid. pues lo que se busca desde claro la historia de siempre criminalizar hacer eh, que que haga miedo en los movimientos y que no y que la ching no no salga a toda la carrera no hacer sentir medrana, ¿No? un poco a, a luita? ...claro, esto también en alta intensidad que sí porque ya estamos hablando de juicios etcétera pero ya ya otra presión de baja intensidad que la de las piñoras por cartelería, etcétera, y atrás de, ese, de esa mena, ¿no? O Se oye la historia, de alta y de baja intensidad. Hombre, al menos eso, con los... Bueno, tanto... Lo, joder. <coughs> pues sí, ¿verdad? Bueno, che, pues, pues como decíamos en Radio <risas> Berlín... <risas> lo, lo resfriado que Jefendo, jefendo esferras aquí. que digo que al menos los hueitos de Jessa pues bueno por agora se han librado de la garchón no sé cómo tema agora por la absolución sí bueno nos hemos librado y pues una parte curiosa que además a colación de todo todas que íbamos diciendo antes y que una cosa que produce prueba extraña que o fiscal recurra a una sentencia bueno pues en nuestro caso hemos visto como fiscal del Estado español ha recurrido la sentencia con el fin de, bueno, de que a sentencia que era revisada de atentado dica resistencia, pues ahora es o fiscal quiere o se presiona que podrá conseguir que suba que puede de resistencia atentado, ¿no? Y por raro eso de que el fiscal del Estado recurra una sentencia, pues no lleve una coseta normal y decidáis antes del señor o señor Gustavo alcalde, pues bueno, de Zaga de o fiscal del Estado en Aragón, que ye quien ha recurrido a la sentencia lleve Gustavo alcalde. Claro, en vuestro juicio van a pasar tres recursos, la de fiscalía, la de acusación particular Va, eh, y la vuestra, ¿no? Eh, eso es. Eso es, las tres partes de juicio menos a propia chueza, me ha estado graciosísimo, ¿no? han recurrido a sentencia a nuestra parte y normal que nosotros buscamos a solución a partir de acusación particular, particular de París que busca as perras, pues bueno, también normal. Lo que no tan normal, fiscal del Estado o fiscal general de Aragón, que no lle normal que que recurra, y en este caso, pues, parece que, cumpliendo órdenes políticas de Gustavo Alcalde, pues, bueno, ha recurrido. Una cosa curiosa. Qué fastio este hombre, ¿eh? Joder. Sí. Cada vez que lo veíamos pasar por la carrera, digo, ¡ay, este hombre! Sí. Y curioso, ¿eh?, que se vecinos. <risa> Bueno, y otra cosa de la que ya hemos comentado antes, que yo cuento que, que de una, uno de los zancochos más grandes que se ha feito en Zaragoza y más inchustos antimás y, y una muestra de, de cómo funcionan las cosas en, en esta ciudad y en este país, que es de la destrucción de Averly, y bueno, que ya hacemos un programa, que nos fotimos una hora y pico charlando de, de Averly, os remito a Tierra de Barrenaos 3X02, no sé qué, bueno, el de Patrimonio Industrial... Y también en este año, antiparte del de escomencipio, del esboldregue, de, de esa parte de, de Aberlín no toda, con, con consentimiento de, de PP, PSOE de, de, de Ciudadanos, y Ciudadanos, y del heraldo, y de toda esta chain, y de Virial, eh, también a pues le han condenado, por fin ha salido culpable, el juicio de, del carnuciste que, que esboldregó la, la es pelucas de Chávez, Que bueno, con una sentencia también una mica... Ridícula. Exactamente. Charrane, charrane, por Dios. Bueno, yo que yo lo de este tío... O sea, yo que más toda la chen de, de arredolada, sabía lo que yo era fendo Se avisó de que iba a hacerlo. ya que, o sea, aquí habría de haberle caído a él y a todo lo, el engranaje del Estado, como se diga, de por no haber meso las, las medidas hasta ta protegerla. O sea, yo... Y como si se se encarga... Bueno, peor en cara. iba a decir, ¿y cómo si se se ha encargado la, la Mona Lisa o la Capilla Sixtina Y dices, eh, no, ¿le van a caer a este hombre de dos años y medio? Creo que le han caído. ¿Cuánto le ha caído? Una mierda. No, no, no. Dos eh, años y medio y perras. Pues eso, perras. o sea, que es ridículo. Y más, y peor en cara, porque en la Capilla Sixtina puede estar muy pinche, la Mona Lisa puede estar pinchisma, pero no íbamos a sacar cosa de eso. O sea, que decir, eso oye, no más, el placer inmenso de Villelas. Porque que en las pruebas de Chávez o sea, se ha cegado eh, una oportunidad única... De, de saber más de, de nuestra de nuestra historia como ser humano quiero decir de nuestra especie vamos ye o sea tallo ye, en fin sí. te apretale fuego a él y a y a todos los organismos que no protegieron la, la porque antes este tío o sea, tenía un coto de caza no se va a pasar a la chen se denunció varias vegadas porque no se puede no se puede meter vallas al capo y he vedado, y nunca no se fació cosas o sea este tío se fue creciendo se fue creciendo diga que dice oh, pues yo te renoye de yo Pues voy a hacerme un trastero así de B.T. Bomber. <risa> <risa> y de vergüenza Periso, ¿no? Eh, yo creo que si sí, Hen se presina que por ejemplo Sancho de la Peña u, o Pilar u, un hombre, ¿no? El o Pilar, Pilar no se toca, tío. Vale, pues resulta que a Cueva de Chávez llegue como Pilar, pero, pero 20.000 mil 20. años más vieja, por ejemplo. Que no sé si se estarán veinte mil años, no, pero por ahí hay quince mil. bueno, pues eso, ¿no? Y encima decía, no, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pues es como si, bueno, vamos a enronar Sancho de la Peña. No, no, que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer. Y el tío todo punchudo, pues... Lo ha feito? Todo, todo punchudo lo, lo, lo feba, ¿no? Y el gobierno de Aragón también tiene responsabilidad, porque es verdad que a la fin se metió en el juicio y tal, pero, uf, jolio, yo he visto de Chávez lo remeró casi y, uf, ¿Ya 15 añadas puestas o qué, Tamara? estado bestias? Sí. No, no, no, no, no, no. no sí, o, que 2000, hizo, o 2000, sí, o no. 2000, 2002, 2003 Pero oye, como, claro, yo como si de boteo lello Plega un tarao, tío Y, y esbordrega las cosas de Altamira Sí, sí, sí, y peor, porque a lo menos Altamira se son investigando y, y bella información ya tenemos de ellas Pero aquí, si es que ha No sé, ha estado a lo menos por del Heraldo o no Porque los de Chávez no van en bici, ¿no? Esto no, <risa> <risa> no, no sé, También podríamos charlar de eso, ¿no? De, de los carriles bici eh, no En el año que se... En 2007 llegó cuando se... Cuando es Bodregor en no las la pero pero esto oye pues pues lo que decíbanos ¿no? de lo que, que pues nos no bueno nos redimos ¿no? pues siempre se se, se da esa vista de, de Andalucía como los señoritos y el caciquismo y tal y joder, aquí tenemos nuestro percal, ¿no? de, de, de eso, de un señor cacique de, de un lugar que, que fa lo que quiere con las suyas tierras que las tiene como si como si estás es suyo y de lo suyo lugar y de esta ciudad Que aquí fan exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí se dice brial y, y en cuenta de para hacer un, un caseto, pues de para pa hacer pisos. Pero a la fin la, la es lo mismo que azurismo. O mismo sistema capitalista. Hola, lo que ha dicho. Ha dicho capitalismo. Ha dicho se, sistema. Se puede decir capitalismo oh, okay. en este okay. <risa> en este programa. <risa> sí, no se más sí, más tú. Una etapa mejor educación Golpe a golpe, verso a verso Con las ganas y el aliento Con cenizas, con el fuego del presente Con recuerdo, con certeza y con desgarro Con el objetivo claro Con memoria y con la historia, el futuro es ahora Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario Todo este fallo, todo este económico modelo condenado De dinosaurio Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia Todo se quita, todo se pisa, todo se fichi clase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 Bueno, echarnos de capitalismo y ahora pues también de atrás de las patas, ¿no? de, de este sistema que ya el entero patriarcado y, y bueno que en este en este año hemos hemos habido de despedirnos de, de bellas cuantas mujeres, ¿no? Por asesinadas a, a más de las suyas parellas, bueno de, de no sé si de las suyas parellas todas, bueno de los casos que hemos tenido aquí en Aragón de, de eso de feminicidios. Sí que, que el, bueno, para dos años charrábanos con unas con unas feministas en Madrid que decían en plan de Jolio, en Aragón, que no o sea, no sé cómo seréis con el heteropatriarcado, con los feminicidios, pero oye, ¿qué? No tenéis muertas. Qué suerte que tenéis. Este año ha estado como, qué bien, qué suerte. Ya tenemos tres. Eh, bueno, que paréis que tres personas asesinadas nos sigan guaires, ¿no? Pues tres, poco no de, de, de la hacha en que se muere todos los días no pues no parís guaire pero eh, ya hay una cosa que que de, de verdad ya no ya no no más que faiga miedo eso, sino que como que duele mucho no sé que yé como que pa yo o sea que para yo duele mucho saber que que vi a cerca de 90 noventa mujeres que han sido asesinadas no más por ser mujeres En todo el estado, en este año. Y es que, bueno, que es como una lacra que tenemos en esta sociedad, ¿no? Que, que parís que en Aragón ya como un poco. como tran, tranquilas entre cometas, ¿eh? Que esto, que no parezca que. que no pasaba cosa. Que no pasaba cosa, ¿no? Pero que a lo menos no tener achen muerta por esta mierda. Pero ahora, pues ya hemos puyado en los ranking Y ya tenemos a tres. Sí, esto yo lo de siempre, no o sé, a todas las muertas duelen, pero cuando las tienes más a man y cuando pues, son amigas de amigas, o las chen las conoices, son las tuyas vecinas, y Antimás, pues, eh, no, ahora no tengo aquí los datos, pero al menos dos, tenían bella orden de protección, o ¿no? bella denuncia mesa al suyo asesino. Así no es que ayer como, bueno, y Antimás, continuamos charlando de Gustavo Alcalde. la Gustavo, Gracias. ¿qué tal? Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Eh, diciendo la semejante mamarrachada rachada de, de bueno que la culpa de la, de la asesinada de Miralbueno que que era que ella podía haber avisado de que el tío llegara pero aquí pues pues bueno o sea esto ya ya de traca no la mujer está también que le fotieron de tiros en saliendo de casa suya también Eva denuncia bueno quizás sobrevivió pero bueno Eva Eva a suyo Mario o suya pareja, no sé qué era y y bueno pues ya a la fin pues hizo pues Lo que nos trabamos siempre de, de que plegas a hacer servir los pocos instrumentos que se suposa que el estado te ha dado y ante más pues paras cuenta de que de que yo todo una mentira tremenda y que, y que tornamos a lo mismo y que rematamos muertas pero sí que lle verdad y yo he de decir que yo soy muy contenta de que cree de que creo que el movimiento feminista en Aragón goza de muy buena salud no y como que, sí. que da mu o sea que da mu mucho gusto Viller, que tanto que había muitisma Chen joven joven perdón muitisma que que ahora sale por las carreras y que parece que tiene un pro claro que lleva feminismo que ante más tienen uno como un, un discurso así como muy guay y ante más que son trabajando muy bien y junto a la Chen que ya lleva muchísimos años trabajando por el feminismo no que lleva como, como una cosa muy estoy que somos como en un buen momento no que bueno ya ya hemos pasado esa Y ha de, bueno, ya tenemos muertas, ¿no?, pero, que, pero de vez también tenemos como una respuesta social que yo creo que llegue empujando. Mm. Ah, sí, yo... yo, yo, yo sí, no, no, dale, bueno, yo creo eso que, que, que nos hemos organizado muy bien y que más que más en, en estos movimientos anticapitalistas de, de famitas añadas tenemos la sensación como de que había una cáncer general, que no había relevo, que la change como medio, medio dormida... Que, que no se luta con mantismas porque le vamos que llevamos muchos años ahora no sé qué y veíamos que los jóvenes pues bueno pues en movimiento feminista sí que se lleven viviendo que, que sí que a, sí que había ese relevo por suerte y a la fuerza y nunca a mi llordito y, y que bueno y que, la, y que seamos muy bien organizadas cada cada una atreviando en lo suyo pero siempre de consulta y siempre siempre con esa sororidad maravillosa ofendo que pues eso que llegamos todas a una yo la verdad que de lo que decías, de, de todas las luitas anticapitalistas que había lo feminismo y el, la, que, la, la que la veo con más con más rasmia y, y con más ideas nuevas, innovadoras y con más ganas de luitar y, y con y también con que, que más en Arrocla, ¿no? En, en Zagueras, porque hizo, pues, el ecolochismo, o la luita por la aragonés, o otras cosas, pues van una mica ya de inercia, ¿no? De, pues continuamos los la misma Chen, haciendo las mismas cosas, al tu a siempre vía había... pero, pero en esto yo he visto una una, rela, o una relaboración, o un, no lo sé, un, un discurso que, que sí que llegue plegando a muita más Chen, que que llegue radicalizándose en, en un mejor sentido de la parola ¿no? y, y lo que decías. Yo, por ejemplo, la, la señal más eh, vistero ¿no? de, de todo esto, es que yo, pa, pa yo aquí ya charro ya personalmente ¿no? por la mia vivencia de la manifestacionista que se fació justo antes de Pilás, de más más por la cantidad de Chen, por, por cómo era la Chen, porque era Chen súper joven, Que, que yo me quedé maravillado de, de lo que a ti, de, de decir, hostia, aquí había un futuro impresionante, ¿no? De, de, de Luita y de, y de que si es que ya se consigan cambiar las cosas, ¿no? Sí, eh, lo que decía, Carlos, eh, a, Luita, eh, a Luita feminista, de todas esas luitas que... más o menos, llevan estado fa tiempo ya en o nuestros o nuestros ide idearios políticos, pues Álvita Feminista y en un momento mmm, buenísimo, ¿no? Es decir, eh, sí, bueno, tenemos un serio problema eh, con el, los feminicidios y demás, ¿no? Y ahora, pues Aragón, pues como decía Pati, pues ha entrado en la lista de Disalaquia, pero a luita feminista o feminismo ye transversal a todas las luitas sociales de del inte y soy es un pro importante ahora o feminismo ye no no ye puntero por estar una luita sino que ye transversal en todas las luitas ye o feminismo presente no entonces todas habemos estar pues pro contentas no de cómo se se se a conseguido pues bueno con la ayuda compañeras que han feto muchas añadas de luita en este en este camino, pues bueno como ahora, me paréis que el feminismo llega a luita transversal a todas las luitas generales que te, tenemos en Aragón, por ejemplo Sí, yo también pienso eso no. pienso que se ha mucha mucha pedagogía dentro de las organizaciones feministas y no y con este trabajo lo que lo que se ha puesto hacer y es que otras organizaciones de otros aspectos políticos vecinas, etcétera tengan la luta feminista como como se llama, como algo transversal no y con eso ya se consigue que no que no siga una luta, digamos de una parte de la población sino que siga de todo el espectro de movimientos sociales que, que en Aragón no y también pues claro la eh, había mucho trabajo de Zaga y Y también, pues claro, la capacidad de organización, de respuesta contra los crímenes, etcétera pues no hay la misma agora que fa tiempo. Y se ve y se treba yo y, y cada vez me mejor ¿Qué, qué sisquia, que contiene a este Aragón ¿Sí? feminista, ¿no? Que como... Que si, si estas cosas las femos bien, pues si, si vemos, si seguimos viviendo que lo somos fiendo bien, pues es que a qué contiene, ¿no? Porque que la luita, joder, aquí está la luita, ye, son muchos, muchos miles de años gritando <ríe> contra esto. Puedo a pagar dinze mil la entre la miembra eche el récord ya no pare da del aramis con la pesa en lis la esencia eres distance crematch cuidar la cena y comenzar de cero distance crematch se come pa que pare de ir del ferro distance crematch cuidar la cena y comenzar de cero Que más? Que más? Hago respirar. Que todo suena parte del. apreno siempre españa tocarme el cervez crema nuevas historias historias yo acem el puño compañs compañas partir y cuidar la cena y comenzar de cero sé quemar se come porque para vivir el Ya me comenzar a desamor Y sans quemar o vi respirar que todo su enmordelbe No se cansarán de protesta, sepan que no es provocación, no es respuesta. Toque que te queda por el cambio con rabia, barricada de bien amor. en lo que toca ya la parte cultural, para rematar con, con Aragón eh, pues hemos de, de despedirnos de, de Omitico José Iranzo, o pastor de Andorra, que nos dichaba fa bien poco, no fa un mes o así y, y que bueno, pues que desde aquí queremos darle la, la nuestra despedida Bueno, pues eso, ¿no? Pues, pues recordarán a, a una figura que ha elevado que ha va nombre de Andorra por un mundo no y más que más Por lo que, que, por una vegada, yo me alegro mucho de que no sea como esos como esa chen que se les van los homenajes ya cuando se ha muerto, que por suerte este hombre recibió todo el cariño y todos los homenajes que le caleban en el suyo lugar. Y, y, bueno, la verdad, ya que pues eso, ha tenido un reconocimiento ya no como artista, que yo el mundo de la J, la verdad, ya que no lo controlo Guaire, pero sí, pues eso, pues como, como lo que se dice, ¿no? oye es solo embajador de, no se dice así nas. Eh, de, de tuyo lugar no pues pues bueno pues a la fin pues ha tenido yo estoy que una una vida pues profelido eso eso decía él siempre y y la verdad es que seamos pues bien orgullosas de, de haber estado vecinas de él no yo me parece que como decía a las lomas no que hay un musicólogo que recorrió Bueno, recorrió el Estado Español y recorrió también parte del sur de Europa en los años, en los años 40, ¿no? ¿Y se Estados dedicó... Unidos? De Estados Unidos, no, Roma, norteamericano, que se dedicó un poco pues, a esas músicas viejas y tal. Conoció a, a pastor Dandorra Andorra y, y es curioso porque antes de parar en, pues en las cuencas mineras, en las redoladas cuencas mineras, Estuvo en Zaragoza, Pau Pilar y tal Y claro, vio lo que era Isasota Oficialista eh, De la sección femenina De régimen y tal que, que, que era como muy estereotipada Como muy artificial Y después bajó a Andorra Conoció a, entre otras personas A José Iranzo, ¿no? A de Andorra Y él decía, ¿no? Que se, se, se, se notaba, se sentía que, isa ye, que, que lo que feva era un canto tradicional, era un canto de tierra, ¿no? Ye era un canto no artificial, sino era un canto normal, ¿no? Y a, a diferencia de Isa Sota, más de Zaragoza, más institucional, que, bueno, que compite y que, que ha competido hasta... Y que ha sido dominante, mmm, dicaísta... última zaguera década de, de y tal que ya se ha puesto en valor, pues a Sota tradicional que representaba O pastor de Andorra y Mutachen, que ha cantado y ha bailado y ha feito dances en todos los puestos de Aragón desde desde antes de antes más, sin que se institucionalizara nada Yo a, a pesar de los esfuerzos de Aragón Televisión por para aficionarme a la Jota la verdad es que no soy hueire aficionado Pero sí que hay una cosa que me fago y que cuando, cuando tengo la oportunidad pues a ver más que más papilas, porque no voy no a guayres oportunidad más así nada que esto, eh, pues sí que me, me fagó y de, de bien de una y tal. Pero, pero eso, pero lo que decías una miqueta, ¿no? Lo, lo poliu de, de la J, pues, pues sí muy tomas. La, la expresión popular de, de de esta música, ¿no? Pues Eh, precisamente por ejemplo no Pilar, pues tienes de una man las, las jotas que se fan en, en los escenarios de la plaza del Pilar pues de la Virgen y de todo esto y tan profesional y tan no sé qué, y, tal, y los trachecicos y los ninos y toda la pesca y de drama pues lo que te trobas por las carreras no que que chen que que sí que que la vive que canta de lo que vive y que y que lo veía de una traza de, de todo diferente no que a ellos son las que me las que me fan no este Este año circulaba el video este, que, era, que daba gloria de, de villelo, ¿no? de, de la chen bailando y, y cantando, y eso, una cosa popular y no casposa y, y a lo que nos tiene feitos, ¿no? Eso que sale en, en Aragón Televisión y tan elitista y tan panjolazo. Oye, que también vi a Chen Maja que sale en Aragón Televisión bailando. Pero que Aragón Aragón sí, Televisión pero bailando, que sí, eh. hombre, pero que sí, ¿no? Y de feito... Lo, Tienes amigas que bailan ahí, ¿eh? Lo sé, lo sé. <risa> Y no, y que, y que hombre que la chinken pues lo baila en las carreras con Ochandal eh, por un regular o Sea Fotiu buena cosa de años de, de estudiar y de felo profesionalmente pero bueno, pero pero eso pero no, no critico a él, es critico en la vista que da Aragón Televisión de la J. No a los que bailan. Pro que no. Si no quieres tener una manifestación de shoteros en la fuerza ahora mismo. No creo que has quitado este programa, lo... <risa> Bueno, y, y pues está pues, encharrando de, de música, yo he anotado cuatro discos que, que han salido este este año que, que yo a lo menos claro, yo yo como hemos dicho en primeras, esto lo hemos sabido de Fer en, en dos minutos, úbrila, úbrila, no te enfaigas eh, lo hemos sabido de Fer en, en cinco minutos y seguro, o sea, regular que me dijo a Sabela Chen ya demando disculpas desde aquí, que me perdonen toda la Chen que, que he suplido pero bueno yo los cuatro discos que me he acordado son los 13 graus que yo creo y un, un discazo de una colla que tiene una proyección ahora mismo impresionante o directo de de Sick Brains que los villeremos en Oviñar Rock que es que muy gran que, que una colla como, como Sick Brains va a ir a Rock otra colla que que también que yo creo que tiene una proyección increíble en Zaragoza y en Aragón que lleva la Monkey Band que también ha feito disco este año Y el grandismo que sido, que, bueno, pues este lo peta con, con decir hola, ¿no? A la vez, pues... Y Bumburín no ha sacado cosas este año, ¿eh? Y los eh? MAUT tornan a los escenarios también, ¿eh? Habrán tornado ya cuando cuan, no, pues, cuan se invita esto y habrán tornado. ¡Hostia! ¡Charrane, charrane! La relatividad. ¿De Bumburín? No, no, por Dios, de, de, de los MAUT. Amaral. No, pues los MAUT, eh, el próximo 23 de diciembre... de Aviento, que ya estará... Ha pasa pasado 23 de Aviento. pasado 23 Pues un papión, concierto, un concierto bueno. en sí, Ozorro. ¿Cómo Se lo pasemos? Pleno, lo pasemos... Pleno, vamos, vas, ir a pleno y después pues, eh, había sí. DJs sí. como Vallenato, ir a Rebutir <risa> de Echen y seguro que perdí el móvil también en Sedilla y vamos. <risa> muy buen concierto Faciolón, sí. Y aquí seguro en, en estos... 20 días que queda de año o sea, regular que pasan un fascal de cosas súper importantes que, <risa> que nos jode, no programa más en cara. no sé, la resta de discos, no sé si a, a yo la verdad es que yo, a yo me sorprende mucho, bueno, me sorprende gratamente eh, La Monkey porque tastar o primer disco si no me no me equivoco, ¿no? que yo primer ah. La eh, verdad ya que tienen un sonido muy bueno también se nota que son chen que viene del un mundo de da música o sea que no son que no son novatos en ISO pero, pero... los anuncios que tiene la <risa> aparición la la dogar rampa o micro <risa> bueno, porque... <risa> Bueno, queremos más, queremos menos, no, queremos más ¿Qué, qué decías? Bueno, malo. pues eso que, <risa> <risa> que Tallo, que tiene mucha calidad y que, y que de segura es que, que Ferán muchos discos Y muy buenos, yo espero que tengan Que la che mega villelos y que, y que tengan Una protección bruta Ya sé que no te cuaca mucho, Carlos Pero Zuluo ha sacado un disco Hombre, ah, Erzulo pues Chema, cuéntanos más Bueno, pues me alegra que me hagas esta pregunta Porque puedo contar bastante Erzulo ha sacado un disco que no Remero, ahora como se dice Pero es, Está riéndose porque creo que soy El único que le gusta a Erzulo Que no, que no, no, no eh, que, porque, que, Es porque no sabes el título Que yo me lo pasé muy bien en el concierto Este el que se, pasaron el, el, el, del Bergantes. ¿Eh? el del Bergantes. Y se, y se Y se, y se y, se, y, se. y, se, y, se. Bergantes y pues no, lo estrenaron Y hicieron en la sala King Kong A dos semanitas se presentaron los disco ¿Y qué tal, estío? Muy bien, gracias. <risa> es que musicalmente soy como menos tres, entonces no. No sé, tampoco sé. Opinar. Pero ¿te gustaba la música? Sí, la bien? música sí. Vale, vale. Yo no voy a charlar esto, ¿vale? <risa> se, se, se astrae. Bueno, he aportado un disco que ha salido en Aragón de música en Ara eh, para Aragón. Y que vosotros ¿qué habéis dicho. Yo he charlado de la, del glorioso. Retorno. Del retorno de los motos. Que es como el retorno del Jedi, pero en grande. Sí, sí, sí. sí. Hombre, y los 13 y, y los 13 Kraus, que, bueno, que jodín, pues de villelos en, en directo, no, pues la verdad es que, que son un pepinaco de, de grupo que tiene, tiene unos gritos brutos. Oye, estas pilas, ¿con qué toco? ¿Con 13 Kraus? ¿Con Manolo? ¡Hostia! Oh, va a Así, vale. <risa> pero yo iría trabajando en mi perilla. Es verdad, es verdad. De verdad. <risa> Bueno, la consagración de Manolo Cazavolo bueno. como como un candidato a Premio Nobel. Sí, <risa> premio Nobel. Total. <risa> ¿no? grandísimo el ¿eh, Manolo. Yo creo oh. que este un, un dos chilos que me, que me trucaron más aquí en no corazón este estos es pilas lo de Manolo Cazavolo Premio Nobel. <risa> Ya, también, por favor. Cristian Artieda también hay. Cristian Artieda y. Plaza San Bruno. Manolo y los que se van no, del vuelo están, están en lo. Están en mejor. En lo mejor. En también. En el apogeo sí. de la vida, como Chema Ay, Igual que yo. <risa> Anti más que. Que Manolo tiene 10 añadas más que yo. O sea, que más o menos. 10. ¿No Me jodas? parís que sí. Ostras, sí. El no jodas va por él o por Manolo. Por o sea, Manolo. Eh, la vida sana y tal. Bueno, con esta... Sí, es del Speed Friend? Sí, el Speedy Friend. Bueno, bien por va. Manolo y por la suya tornada. Bien, eh, yo creo que con estas reflexiones tan valiosas y tal... No sé si por aquí no, no voy a agarrar evento cultural. No. <risa> <risa> este, este <rag> no. <risa> que, que, que pueda mantener este nivel, ¿no? <risa> may mía, may mía. En fin, pues yo, yo creo que lo mejor es que metamos una canción, ¿no? Sí, sí, sí. dos parís. Sí. Como eh? una de los 13 Kraus? No, no puedes Vale, me callo <risa> Armando con el O móvil No se mete J ninguna Y que más O sea, Armando Llevi yendo Ahora mismo en pantalla Como Lle Subrayado En amarillico <risa> La canta que voy a meter <risa> je, lo, De las Perdón. pocas cosas Que sí que vi en Oguión Sí, pero meter no sabe a leer ¿Eh? La meto pues Vale <risa> Pues eso, pues, pues como decíbanos, ¿no? Que o con decir hola, pues ya, ya vende discos a... Hola Co. A, a, a, hola, co. Ya, ya vende discos a Patacadas y bueno, pues este año hemos tenido la suerte de que Isio ha feito nuevo disco. Real, y pues bueno, pues íbamos a, a escuchar una, una de las cantas que, que tiene No Disco. y espero que te faiga hoy que, que nos descansemos un rato que nos faigamos una viera y que no le de garra más a, a Chema y dordamos después de, de la canta de KCO de con más tierra de barrenar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 Y al final nuclear. Bueno, y, y pasamos de, de la política, de la cultura, de las noticias de Aragón a las noticias de un mundo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy más chicorrón que J. Fablilandia. este maravilloso mundé de del aragonés con los nuestros pleitos, os nuestros tricolotellos y un poco como los diminutos, ¿no? Los nuestros resfriados. Los diminutos, nadie sabe dónde están, ¿no? Ese rollo. Pequeños sí. seres les mandó. Sí, sí no? bondadosos de Hombre, vamos a ver, <risa> todos sabemos aún son y no son bondadosos. <risa> bueno, vale. Todos son diminutos. No como las no es como el pequeño mundo que no se ve oh. ayer y digo, mira como los diminutos. Sí, para esto de diminimuto. De Minutos. París, yo lo diría más como los Ewoks, ¿no? Que París en abrazables, pero de impuesto son carnívoros Yo creo que como los Gremlins También, mira, tú, Porque, a, tú eh, vas eh, ahora mismo Hay mismo, alguno que le das pero... de, de, todo, de cenar después y, como, y vamos Yo como la bola esta negra que era el cachorro de la del huello en Futurama De Lila, Mordisquitos Ah, Mordisquitos, mordisquitos. mordisquitos. Más comparación sobre Fabrilandia, Pati Sí, nada. Belún, Belún quiere salir a buscar a Chema bueno, eh, sí que se ha feito en, en este año yo creo una de da, bueno, las noticias las da, cosas que, ha, que han ocurrido No, igual como decíbanos es que no llega era el primer año de, de Zaragoza en común, pero sí que lleva era el primer año que lo feban entero eh, pues este año llega un primer año que ha ejercido entero la suya actividad la Dirección General de Política Lingüística que se nombró eh, en 2015 creo, ¿no? De, con López Susin como, como director Y, y bueno, pues en, esto, en estos meses, pues yo, yo lo que tengo apuntado por aquí, y la, la empenta de la, la mesa esta de tres patas, ¿no? Para resolver o, o conflicto gráfico, la comisión sobre el marco europeo de, de referencia que, que ha continuado trabajando, no sé si principio continuará en 2015, pero bueno, pero ha continuado trabajando, la modificación de la ley de lenguas que a la fin ha sacado lo, lo la pao y lo pip. Pero que yo cuento que allí lo, lo solo cambio que se ha feito en la ley de lenguas, ¿no? Eh, el empleo de, del aragonés, una mica tímida menos ¿no? por más de man en, eh, en la parte de Zaragoza, y en Huesca, pues una mica con más Rasmia, ¿no? Con la creación de la oficina lingüística del aragonés, la, la, la hola a Y, y bueno con bella polémica no como la que tenemos en las cortes aragonesas cuando o diputado de Podemos Nacho Escartín pues fácil servir la y le y le cayó le cayó la del pulpo de, de de la bancada de de OPP no sé si de Ciudadanos creo que también no le ah pero había bancada de Ciudadanos <ríe> sí que mira sí Ops. Y, y bueno, pues eso, pues que le decían esto de, de la goina y, y tal, ¿no? Y la. y ves tener tal lo tuyo en lugar y tal, y que mismo se quedó sin votar, ¿no? Una de las de las cosas que esto, porque se, se fueron. Bueno, y, y pues dicen las fanteras estas que salió uno charrando en francés y no sé qué y tal. Todo esto en este año, asinas de me no llena eh, no eh, gran Y una buena noticia que se faiga. Un treballo por el tema de unificación de grafía. Ah, creía que ibas a decir lo de la goina. No. <risa> no, yo un gran treballo, pues ya se sonfendo, cómo se van a hacer reuniones a Barcelona mm. y gente y de, de diferentes ámbitos, culturas, lingüísticos de, de atrás de otros territorios europeos que han vivido en los tales años procesos similares de unificación gráfica. y bueno, esperamos que hagan un trabajo sobre bueno y, y que podamos contar ya con un elemento referencial en la cultura aragonesa como lleve una grafía. Qué sí. bonito que lo ha dicho. Sí, a, a, parece mentira que lo he dicho yo, ¿verdad? Sí. <risa> y antes más de verdad que lleve que ye un o sea, otra traza de prevar de meternos de acuerdo todas, pero refirmado por una institución, que lleve como súper raro, ¿no? Se ha feito, veía cosas inasantis. Se ha probado desde las instituciones a apañar todo este embolique gráfico. De feito, y que yo, problema que metió lo gobierno de peso eh, en las envueltas de Chuntos por la Aragones y de la creación de la academia, o problema que mete ayer era que la academia la ha de nombrar eh, desde las instituciones. Bueno, lo ¿no? dice, no, sí, sí, Que no la puede hacer, pues, como se fació? Por bueno. eso que de pues, de todo treballo que costó hacer el Chuntos. el trabajo todos los meses y no años años, ¿no? años, años. años de, de trabajo ta, ta reunir a la y probar de hacer vea cosa de conchunta pues pues ya tan fácil o tan difícil, ¿no? o sea, quiero decir, enténdemelo de fácil contimparando, ¿no? como que una institución refirme esto y diga, venga vamos a, a hacer un poder por porque todas las sensibilidades sean replegadas en, en un nuevo modelo gráfico alto o al a lo menos la intención no lle mala O sea, yo me parece muy buena idea, y si sale bien, y si la ACHEN lo acepta, y pues, <coughs> pues ganaríamos muchísimo. Claro, estamos charlando de un proceso que goza de autoridad lingüística por parte de Dobre Firme, de Gobierno Autonómico, y pues por parte de la participación de, de, de, de, de, de, las, de las diferentes organizaciones en Defensa de Aragones, que hay nada. ahora, pues, y un. Y un momento pro importante para, para la chenque que Charrique para servir esta lengua, claro. Mm. A mí me parece que pro importante porque en Aragón, por, por lo que siga, ¿no? Eh, a esa asociación se toro, se fació chuntos por el aragonés y todo París lleva que se podía sacar una academia de consenso. Y a yo me parece que así estió, pero bueno. el no tener as esto siempre lleo problema en muchos aspectos de la vida no no tenías Perretas Zaga con la administración diciendo pues esto lo que nosotros vamos íbamos a refinar más pues bueno va que si bien viene academia a yo me parís que lle representada y lle representante todos todos y todas al Zaragoza Balans pues bueno no no no costaba no no no gozaba de o reconocimiento, o reconocimiento, de los restos de los lo resto parados, ¿no? Y bueno, pues ahora listo, puede dar una solución. Yo me parece que Jimmy y yo que la academia salga de las y las escuela, escuelas y os asciens que charran, ¿no? Y que siga muy profesional y de hecho que ...digamos de, de, de, de la Chen que, que, que, que está ahí investigando el aragonés... ...y Fendo Estudios y tal... ...pero bueno, si tiene que estar que lo hagan las administraciones públicas... ...pues bueno, bienvenido... ...es que tiene que hacerlo una administración pública... sí sí, era, no, era, sí a ver también podría haber reconocido también claro. a la academia y si si sí, sí, problema pro, pro, apañado, ¿eh? pro que sí, pero <ríe> sí pero también ese. si queremos si queremos que el aragonés siga una lengua oficial o cooficial con todas las de la ley ya charlando de marco europeo de lenguas etcétera también calque y haya un estamento ...que emane desde la... De, de, de la horizontalidad propia... ...o no propia, pero bueno... desde la horizontalidad propia que... ...que, que, que llega en un, un estamento eh, ...autonómico... Que, ...que vamos, no... Que el, el trabajo que se ha feito desde de Tuntos por Aragones ...y que desembocó en la EFA... ...y es pro -majo y, y... pro -important. pero yo sí que... ...sí que pienso que hay un, un trago importante... ...que se faiga de... desde la Dirección General de Política e Lingüística... ...que se ha creado... ...ex proceso también para, para este tema... Yo lo que me fa una mica de, de miedo de todo esto y que, que eso, se crea se crea la, la DGPL, la Dirección General esta, eh, París, que, que sí que había un refirme timido y, y muy radiu ¿no? a, a las políticas del Aragonés, pero también otras de las cosas que, que ha, se ha feito este año y la, la implantación del Aragonés como lo venga a vehicular en, en, no sé si creo en tres o cuatro escuelas ¿no? de, del Alto Aragón. que hizo, que sí que había hizo, esos trangos que son muy importantes y que yo creo que, que ya sin sí pero la ley del vengas sigue sin modificarse Tenemos manos una academia previa a que ganase OPP lo, lo, las lecciones y no se ha tornado a esa academia eh, no se sé, modifica la ley del vengas no sé a yo se me fa raro que estando que sí que fan esos trangos en Tadeban no no tiren por latro costado no sé no sé qué es lo que pasando y me fa miedo que sabe loco así no de... en fin bueno y vamos a, a confiar en que todo saldrá bien y que lo de siempre en, en eh, Sí. Y si que algo bueno puede salir que es verdad que puede salir mal pues también pero oye ta yo lo importante en cara que sea muy frustran o muy frustrante y, y llega muy dismatch cremada por el camino y muy importante no no estar separado Y Ferto y fer todo este tipo de iniciativas, pues a la fin lo que falle, lo primero, que echarremos entre nos atrás y que decía que Platero que había un problema, o sea, Felo lo vistero, no, no amagalo y, y prevar de solucionarlo. No sé si esta sea la solución zaguera, pero a lo menos pues de una prebatina ¿no? Y todo lo que sea probar, pues probando, probando, a la fin plegaremos a ver el puesto. Bueno, espero. Yo veo una cosa que has dicho ahora que me parece muy importante, que es lo reconocimiento del problema, que, que yo, yo lo que decía cuando, cuando lo que charrabanos de, de lo de Nacho en, en las Cortes, que, que estió por fin la, la, la evidencia de lo problema de no, de, no, no, esto no hay una cuestión folclórica o simbólica o tal, que también y una cuestión simbólica, ¿no? pero pero cuando se charra, porque sí que ya se va a en Aragones, otras vegadas en las cortes que van a en el Senau, eh, Bernal y en el Senado Español también en el exacto, sí, o, Ibeas y tal. o problema yo, cuando eso cuando yo se fa de una traza cutiana y encima es para charrar de una cosa que no llega el Aragones que no oye sí. simbólico, ¿no? que no, no llegue que charramos en Aragones porque somos charrando del Aragones ¿no? o sea, íbamos a defender creo que ya era de Chánovas ¿no? la, la sí, íbamos a, a charrar de Chánovas y lo va a hacer en Aragones, que encima encara ha tenido o de, de decir lo mismo que va a dicho en castellano y Astille yo creo que este una una evidenciación de un problema que sí que había y que OPEP se encerrinaban decir que no existía y que esto que no tal no pues mira pues sí que existe y antimas soft busatros los que tenéis un problema por lo total resta la H de feito os días de dim pues las encestas salivan que la chelva paraíso maravilloso que se charra se aragones en las cortes a ver no no toda la H pero sí que en una proporción muy gran la H le parece va bien A Movidalle que hizo que les pilló desprevenidos Yo creo que como la resta de vegadas Que se ha charrado en las cortes Ha estado por el tema de la ley de lenguas, Todo el mundo da por supuesto De un tipo a esta party Que, que los diputados Pues eh Eh, vamos a decir aragonesistas, no sé cómo calificarlos. Bueno, que los hipotásticos. Hasta... <risa> aragonesistas <risa> iban a charrar en, en Aragonés y la Chen lo esperaba. Y bueno, pues sí, que de seguro es que se feban recetas pero hasta quedó. Pero claro, esto les pilló con el pie cambiado, y estoy como, pero que se puede hacer servir el Aragonés. ni fuera de un tema que sea charar de la, de, de, de la propia luenga y anti más yo, o sea, lo que decimos siempre o sea, que la chen se fega la mofla de estar una ignoran, y que tal oye como como, Ey, tío, miradme todo que no echa sé raro o sea, salió el diputado no me acuerdo quién es tío, diciendo bueno, pero, pero, féndose la riseta no. o sea, ¿qué pasa? que aquí de uno de los 21 diputados del Partido Popular entendemos locadito, a la maña o sea, <risa> qué decir, sí, o sea y es chuleándote ...en el escaño... ...en el escaño... ...en el... En, ...como se diga... Ahí son ...en la mesa... ...y se agrespecen... ...de... ...no porque eran en el atril hice. ...bueno... ...te y ...te yés chuleando... ...y es orgulloso de decir que no... ...entiendes la luenga de... ...de la comunidad... ...y voy a decir comunidad... ...a la que es representando tío... ...o sea... ...y de traca... ...y de traca también... ...el empleo que facieron... ...porque hizo de tracas tío y sedilla... pero pues, yo también ascuite en la radio... Eh, pues que mismo los informativos Se forman la mofla, de el arcadeno en las cortes jajajiji, pues eso, el folclore la, la, la torre de Babel Ah, hostia, de verdad Yo también, <risa> ¿qué eh? tendría que ver? También, que no. tendría que ver qué pasa? ¿Y que, que, ver que, el... que, charras, que va público, y va público charlas <risa> de cerdos, pues ya te trafugas Que... <risa> que, <risa> pues eso La torre de Babel que Bueno, pues eso pues se la mofla Que es lamentable Sí, no, eh... <risa> y, y, y lamentable, y una fotografía pro interesante porque, pues eso, PP y Ciudadanos y todos esta chen, pues bueno, se han decir, bueno, ridiculizan ya lo más básico, ¿no?, de esta tierra, que ya suya cultura inmaterial, al venga, ¿no?, y bueno, pues se tiran las vestiduras y se las rasgan con eso de los bienes de la Francia y todo eso, y pues... Pues cuando un diputado va eh, a servir la aragonés para eh, pa esparcir, bueno, para comentar cuál es el tema, pues bueno, para ni saco mella. bueno, eh, son esas trazas de fatizo que tienen, no. Son no los gárrulos. Sí, es así. más del aragonés. Como sigamos poniendo a parir. <risa> bueno, y que gracias a, a Nacho, ¿no? Sí, sí, me la... ya bueno también creo que también también había uno que en catalán lo que pasa es que hizo un... y no y me fue el cruce de cómo no salió en Heraldo a cuatro columnas pues sí pero... sí sí como preconquista de territorio aragonés y parte no de salió de más. a mí me parece que no iglesia, salió porque reconocer que se charra catalán y peor peor, ¿no? Sí, sí, sí, a decir, porque hizo y es certero, que decir, el aragonés y tal, no sé, pero, jolio, decirlo catalán, pues para esto será como el heraldo decir, hostia, un diputado aragonés a catalano o claro, no, pero, pero ese dito, uno faulán chapurreado, digo yo, ¿eh? No lo sé. Bueno, no no sé, sé. igual también había estado eso, pero claro, yo de reconocer cosetas. Oye, lo do de Huesca... Hola. Hizo, charramos? Charran, ¿eh? No, no, no, si para ver si me entero yo. Pues, hombre, llevo. Te un... oye que llevas fumando. A <risa> mí <risa> ah, yeah. Me peoré de la ola. Llevo un, un, llevo montazo. un, llevo un paso pro importante en sí, sí. el aragonés. Y ella también, la primera vez que se fa un, una oficina de lengua aragonesa en un concello. Y una cosa que Zaragoza en común no estaría mal, que cogiera un poco Fasca. de ejemplo. ¡Pam! Sí. también También de verdad que Zaragoza en Común, eh, bueno, eh, la Concejalía de Acción Social... Sí, porque la de cultura, ¿no? La de cultura, no, no, no, no sé quién está en cultura, porque vende mucho humo, pero no sé quién es. Sí, no sé, no... La de cultura, pues pues eso, o sea, ye, ye, por lo que decimos siempre, ¿no? O sea, chufla, chufla, que pues yo fue lo que me pete, y he de vergoña que... que un concello que se dice defensor de nuestra cultura y que se nos ha prometido tantas y tantas cosas, sea precisamente la concellería de Cultura, la que la que mira a otro costado y que sí. sean otras concellerías las que lo fan suyo, por suerte y muy me temo que más por un tema personal que de programa político. Sí, porque cultura ha chugado al choco de las palabricas en aragonés y yo un chuego pro conocido también por la chen de ...dos movimientos en la empresa del aragonés... ...eso que, ya lo feo al par, ¿no? ...que con plegada, claro... ...o par no lo bueno, feo, no jodas... Pues, me, ...me enciendo, me enciendo... ...plegón, plegón, <risa> plegón os pilás... ...y sí, pues en tanto Zaragoza... ...ya, bueno, pues... desde la Consellería de Acción Social... ...se ha feito un treballo... ...aunque el aragonés siempre comparte... ...escenario con las luitas sociales... ...que se van a servir... desde esa consellería... ...y eh, cal agradecer eso... ...pero bueno... al tema lo de la oficina de lengua aragonesa que no fa guaire pues también ha dado premios literarios premio a la mejor empresa aunque se fa servir la aragonés y premio a un mejor proyecto juvenil de colegios, etc. aunque también se fa servir hay pues, una idea sobre buena y que al parar cuenta y ponernos las pilas en Zaragoza para pa hacer ella cosa parellana Y en tozos puestos. Y en tozos puestos. Pero digo en Zaragoza porque como... Sí, sí, sí, sí, sí en Zaragoza porque... desde de Zaragoza. Exactamente, exacto. Y porque había la posibilidad, quiero decir, yo no le voy a demandar... Bueno, sí, pero que lo voy a hacer, pero con un gobierno de PP... Pues no, no, pero... No no, no, no, espero que me una, que sí. una oficina lingüística, sí, pero... Mírate sí. los gallegos, macho, yo que ahora sí voy a tener envidia de los bueno, gallegos bueno, de PP. Bueno, lo bueno, los gallegos también de... como oye? ¿eh? O de Rivera. Yo dije que escuché a Rivera charrar catalán, estoy como... me oh, mamá mía! Me que Coño, que me porque me me Sí, que sí, a ver, a Vavols también, sí. también en el país vasco fan servir la euskera, los del PP Que sí, pues eso, pero que, quiero bueno, decir que habría de estar sí, Una cosa que no también Que no estáse por Hombre. así las, Joder, que tío, ya hay pro de esto de, Porque a la fin pues eso, oye, politizar La luenga y ya lo que pasa Que si tú lo charras yo no lo charro, si tú no lo charras yo lo charro Y a la fin pues pues Pro ya de, de que el aragonés Sea patrimonio de un partido político De dos o de tres, o sea, el aragonés es patrimonio De todas Y todos hemos de Spender y de Fellow Servio. Oficial. Opa. Bueno, en, en lo tocan a, no sé, pas, pasamos ya para pa la parte social ¿no? de, del Aragones, que yo cuento. No íbamos a charlar los 25 años de Nogara, porque le damos, no sé cuántos tierras de Barraneo charlando los 25 años de Nogara. Bien, se vale que nomás los fan cada 25 años, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ya todos to remito también <risas> a, lo, a lo programa que se fació. No más de, de Abril en Aragones Y bueno Pues que nos lo hemos pasado De vitivo en mano Y, y brau y, y todo eso y, y felicitar a toda la chenca que, que ha trabajado en, en Nogara por, por toda la feina que ha feito Gente más yo cuento Que este año también fue Oye el año ven Que fa, fa Hay fa fabla fa Creo no. que fa 40 sí. años ¿no? Este, este año. año Este año Este año basta. ¿2016 o 2016? 2016 Ah 2016 Sí ah, bueno. Sí, sí, pues, pues eso, pues también enhorabuena y parabéns a la chen de Consejo de Favla, un que tengo un concierto en huesca no por eso Sí, sí, de todas las cosas buenas que, que fan y, y bueno, y cultura, es que también vi a bella bella noticieta cultural en, en el mundo del aragonés Yo creo que, que una cosa que ha revolucionado el mundo del aragonés Que va la chen loca, barrenada por las, por las carreras... Eh, foténdose de la para conseguir lo que lleve la edición de fanzine de Tierra de Barrenaos que es una cosa maravillosa que te recomiendo a todas y a todos que, que lo merques en La Flama Carrera Mayor número 50 y pico y, y en Nogara en la Plaza Aso y que hizo so, que replega de, no sé 12, 13 artículos de, de lo blog y, y que las perricas son para mantener este programa así nada es que ya sabes escuitanta escuitante que me lo merques yo Ya yeah. Yo he probado majo, eh. Yo lo, Yo lo he leído y he probado un majo. <risa> Mercaloquio. <tío. risa> sé que no lo has leído. <risa> sí, porque es, hay todo. Es que no, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo, tío. No, bueno. Que vaya vas, movida, con. Que vas preto, ok. <risa> sí. <risa> porque eh, en una no hay una mica mala, se leye. ¿eh? <risa> <risa> no, es que no me lo pido, mercarte en cara. Bueno, yo yo tenneba, yo sé que tenía antiparte de Terra de, de dos libros que han salido este este año que uno de ellos es de maravilloso eh, y punto de de David Anquela y de Martín Galve Que, que hay un libro que, que hizo son 10, creo que son 10 relatos, ¿no? Con con 10 fotografías eh, en las que se basan lo, los relatos, que las fotografías también son, son muy pinchas y que bueno, lo tenemos Rufien, ¿no? Se presentó a finales de noviembre, no. o, sea, no, de... O, un, o uno de diciembre. O uno de diciembre. No da desde han pasado, ¿no? Sí. Bueno, qué más, qué presentación más buena, ¿no? Oh, una presentadora. <risa> <risa> una cosa. Bueno, cuenta que. Que, no, que yo en no me lo leí, tío. Joder, pero en bueno. la presentación. En la presentación sí leí un, un cuento. No, que leí. Estoy que leí un. O sea, que, que es que no que, que nomás me leí. Sin cusa, David. Que nomás me leí uno y medio. los uh. cuentos. los fotos. Pues son muy pinchos. Así que los un. La, las estampetas te las has visto, ¿no? Sí, y bueno. los, los microcuentos también me los leí. Que oh, con, me... con cada con cada foto Vía un un microcuento. bueno Y la presentación ya era rebutir, ¿eh? Viveba muy muchos amigos y amigas. Muy bien, la verdad, ya que esto, pues, pues otra traza de, de trobarnos en aragonés, ¿no? Y de tener materia hasta tal y Tasparri Sí, yo yo creo, esteo, de esas cosas que se van periódicamente, ¿no? Que, que siempre dicen, ah, el aragonés, esto, ¿pero qué escribes en aragonés? Esto todo no te lo va a mercar ni per y tal. Yo he estado en muchas presentaciones de libros en todas las luengas. Bueno todas las <risa> <risa> <risa> Mira el <los> políglotas <risa> bueno, pues, no, no, de, de verdad. No más bueno, bueno. Castellano, aragones y catalán. Y, pero bueno, pero eso que, que, que de verdad, yo las las presentaciones que más chen he visto, pero pero de larguísimo y las las del libros en aragones porque claro, como entendemos tan poquicos pues vivimos todas y todo. ¿Mm? Así que, que la chen que se anime a escribir en aragonés que lo castellano no vas a vender una mierda, ¿sí? <risa> sublídate. En fin, y, y eso, y yo un libro que, ante más lo que decía, no es muy recomendable porque lleva un Aragones O sea, un, son cuentos cortos, ¿no? Que te los leyes en PTN y, y que, joder, pues para la chenqueya aprendiendo, yo David y bomba. Uh -huh. Y la presentación, eh tío, muy, muy tachen en la presentación, ¿eh? Yo creo eh, que estarían 100 personas u más. Eh, sí, ¿no? Yo, sí. en alto y bajo sí, la zona sí, sí, o sea, sí, que sí, también sí. es importante yo creo que en la que no presentación eso te a decir una presentación tan grande un libre de, ten, de un libro en aragonés se va a tiempo bien, no donde sí. el propio ¿Se acuerdan <risa> ese libro <risa> ese también me lo he leído no mientas el que va a charlar sobre la torre de babel o sobre el arca de noé el, arca de noé arca de noé vale. sí. siempre me llora animales que no personas acuérdate, yo ¿Qué han más en aragonés, eh? Y te os voy a correr a todas sí, sí, sí. Y, es que y a... tampoco nos leyemos en castellano, eh No digas y sonis A cultura y a tortura, corta tú <risa> nah, Te voy a apoyar la música y todo Y no más leigo Milles y Cordiales Oye, verdad, hemos tenido un fasto ¿Cuántos mujeres y Cordiales había habido este año? Pues 1.000, <risa> No, no, vamos, una maravilla. ¿Qué, qué tal los mulleros y cordiales? Bien. Y esto y esto es lo que sabemos de mulleros y cordiales. Bueno, pues ya, ya tenés para leerlo, Francine. Es cambiar la, la maquetación. Somos, somos cambiando Ahora, la, la, la grafía, también la cambiamos. ¿No? Decidáis que vais a cambiar la maquetación o bella cosa. No. Lo no publicitasteis. ¿Me engañáis a la audiencia? No, es un especial. Yo, ah, va a salir un especial. especial. Vale. Y hasta aquí podemos leer El No, porque no lo No, no, podemos hicieron? leer más Claro que leigamos más, sí Ah, pues leye, leye <risa> Ay, que, que es barre Pues sí, pues que continuamos en la poma Y que se admiten no. colaboraciones, como siempre Si son en aragonés, Fetenauer Si ya son en castellano, las traduciremos Fetenauer fe y Echeso Sí Sí No sé si llega a La aprobando. zona de es ahí por ahí Puede estar que rivales Ha más Venga Bueno Que Que Que hizo Que se admiten colaboraciones, Que nos puede seguir En los retes Como siempre En Facebook Twitter Y Pro Y que trobarece el fancine pues en los puestos de siempre, ¿no? En las que nos vas, pues, la Madalena más que más. Bar bueno, bar bueno. Pues, en Nogarapro que sí. Y, y bueno, pues eso, pues. Pues eso. furas y tiernas, como siempre. Bueno, y otro, otro libro para más cosas para leer. Venga. Ala, aquí, de acá, que nos sangren los huellos. Y para escuitar. Eh, bueno, es verdad, y para escuchar La es presentación fa poco de, Bueno, fa poco, no sé Para noviembre basinas, estío De 40 traquetellos de esperanza Que yo sale el libro de la editorial Transiberiano, feito por Jesús Sierra Y, y que son 40, 40 poemas 40 poesías que, que antes más van musicadas que ye, a mí me hace mucha gracia y mucho goyo lo concepto de los libros porque tiene, te viene en una página la, la poesía y en la otra la partitura para que la puedas para que la puedas ferir y hombre, pues es un concepto interesante y, y mágico Y, y eso, y la presentación pues también, a Rebutir de Chen, la medida una mica más, <risa> más altera ¿no? que en la de Punto Seguiu, pero, pero eso, pero Mitisma Chen en el centro cívico de, de, de la J Jota, y eso, y, y muy, muy pincho, muy pincho, no sé si bueno, a, sí. te las leí yo, Armando. Pues este no, pero sí que me he visto las partituras porque me gustan las cantasquinas. O sea, que ya se dice que te has visto la película <risa> no, nada. A ver, Pero, no, pero no, sí que ya me he, he he bajo por lo de las partituras Eso sí que ya es verdad Y ahora ha salido ya con el disco, ¿no? Estoy o me ¿Y qué, lo... o disco? Yo no lo sabía, o disco y en directo, y es de la presentación. Ah, ah el... no, Flora. Sí, sí, lo grabó o el... el... o día de la presentación. Ah, mira, pues yo pues me he preparando los programa. Pues pues yo hizo pues, pues pues iba a... Le dice, lo mejor es esto, que que estaseo disco, y me hicieron, sí, sí, y no me dijeron que iba a salir con el disco. pero bueno pues bien no pues una, un descubrimiento la verdad y el plumajo porque en Chistabin sí en Chistabin y Ozagal noye no es autóctono O sea, el tío aprendió sí, sí. el aragonés eh, con la versión directa del Chistavín y, hostia, un, un treballo sobre, bueno, iso, eh. el El mozo, ¿cómo se dice, Luis? Jesús, Ay, Jesús incluso sí, eh, Jesús, pero tú le puedes clamar, Luis. Ya que me has sí, quitado bueno. la chuleta, ¿sabes? En casa se le puede el, decir. El <risa> Jesús que explicó en, en la presentación que, que hizo que en verdad no tenía garra a raíz con... Con, ¿Con la de Chistau. Pero que iba muy todo de chicos, con campamentos y todo, y estas movidas, y a la fin, pues, que se enamoró lo opuesto, y, y al yeah. principio investigar un poco de la cultura del de lugar y de la valla, y a la fin, pues, tanto, Me tanto... Viachen que con que eso ya eh... patrimonial, o sea... Sí, sí, sí, sí. ¿Sin sí. ¿Sin apartamento? Sin apartamento ni cosa. Y además el tío, la verdad, ya que muy... ¿Cómo se dice? Esto que no se fue a la bamba, muy... Que no se falaban, va muy, no. muy, muy llano Muy llano sí, Muy tranquilo Sí, pues eso Que, que nos, nos, nos hemos guayere feitos y feitas A, a que la agencia ¿No? Se va ese cinco punticos de ego <risa> Y este tío ha feito un treballo Que talló Y un esfuerzo Por lo que dice Armando, ¿no? Y un esfuerzo de la leche Y el tío, este tío Pues como muy llanote Y muy muy cercano Bien Majo Majo, majo, majo. Pues si todos paréis, Lo podemos escuchar o okay. qué Pues sí Venga pues venga, pues, pues para cerrar esta parte de todos los libros que se han editado en, en Aragones y dos París pues metemos una de las suyas cantas que además la puedes trobar en, en Youtube y tal y puedes, pro que sí, Mercatos o Libro y CD en transiberiano. bueno, metes transiberiano en Google en Google y te sale Google, un tren bien prunchudo que va desde... ah no <risa> sí, sí, un ponchudo. Sí sí sí. No? Si pones Transiberiano que lo primero que sale. Sí, eh, lo primero que sale yo tren. Así no es que metes editorial o edición Transiberiano y ya así que te sale la, la editorial. Y así pues metes el esto de Jesús Sierra y ya puedes mercar o libro o CD y escuchar cantas tan pinchas como este Lindongo Lindango. Wow. De plen de boiras que me siguen desde el alba Y las suyas trazas todas de tu mezana cordanza Como delfines en las olas, sugatían con las ducas Fandincos y pintacodas, dibujando a cara tuya A llegar en lindongo, lindango, ni hay camino Si abro un largo Y soñaré Con estos brazos Cuando caiga la noche Y me trobe el aso A llegar Y el sol no go chetase per que la luna muy pincha. Les fa cenyosten del aire, el troleto luminetas La luna guem braza i chambre, i estos juntos son Un día podé besase, a llegarem. Lindongo, lindango, ni al garra camin, que si abre un largo i soniarem. Con es brazos cuan caiga la noche y me trobe el aso a llegar en Lindongo, lindango, me hay Que si que así apró largo y soñaré Con es brazos cuan caiga la noche y me trobe el aso a llegar Lindongo, lindango, ni hay garra que si abro un largo y soñaré con los brazos cuando caiga la noche y me trobe Mi aso. M'hi practicaba. guardar Bueno ya y ahora mismo me estoy sintiendo una mica eh, pepa bueno, Jiman porque cada vegada que charran de lo que íbamos a charlar después pues, meten manel. Eh, porque como no, como en la SER tienen la cultura musical que tienen, pues buscan música en catalán, y claro, lo primero que se le llaman él, que es lo que lleva sonando, para charlar de, de proceso independentista en Cataluña. ¿Has visto cómo lo he filado también, eh? Guay, soy, Total. Total. Bueno, pues no, no soy Pepa Bueno. Eh, menos mal. <ríe> <ríe> menos mal. <ríe> sí, sí. Y, y bueno, pues con ISO con podemos principiar si sitios París, eh. Eh, ya se jodió el flow que yo era aquí todas bailando a los Manel que son la farra eh, pues eso pues cuando proceso independentista ¿no? que este año sí que ha vivido de todo de todo ¿no? era, yo ya era mirando las, las calendatas y en en chinero chusto pues estoy en la división de más y, y los nombramientos de Puigdemont como como presidente de la Generalitat y ¿por qué fuyiz? y Ay, ah, ah. Ha sido decir más y se Artur más. Y soy principio, no pues todo, todo el año de, de actividad Mas. legislativa de lo gobierno, pues, eh, refirmado por, por Jus Sí, por Convergencia y, y Esquerra, y de Juan no siempre por las Cup, ¿no? No sé si tenéis bella cosa yo hizo, bueno, yo simplemente pues de, destacar una miqueta, pues todos los boicot que le lo chicamen pues el Estado español no había Tribunal Constitucional, que se supone que hay un poder separado de, de lo legislativo y de y del otro que hizo, que, que, que lleva vulcando todas las leyes, charren de lo que charren, ¿no? Todas las leyes que, que faló lo el parta lo Parlamento Catalán, pues la, las va vulcando sistemáticamente el Tribunal Constitucional. Y mismo había un programa en, en Racul la competencia, ¿no? Que, que se fanamofla de, de todo esto y, y se explica que yo muy gracioso y te recomiendo. Que sintaz. Uh -huh. Sí, bueno. El pro, bueno, el proceso también. Para entender bien el proceso que ahora mismo yo pasando en Cataluña, también calcharrar de Vía, un, vía Eco. De, de un movimiento. asociativo soberanista que, que ya existiendo en Cantaluña desde ya hace muchos años ¿no? y sí que ya importan pues las campañas que se van a hacer desde Unión Cultural o una nación, eh, como se han inventado la diada suya del 11 de septiembre y como se han feito cada vegada pues eh, más actos unitarios ¿no? de manera transversal que recullivan chen tanto de Esquerra como de de Convergencia etcétera y de la CUP ¿no? Entonces, claro, eh, nosotros, pues de cabo con que pues hemos tenido la oportunidad de marchar a, a Cataluña en las diadas y que hemos visto también una diferencia plausible en cuantitativamente de la chen que participaba fa 5 o 6 años a la chen que participa, bueno, y claro, sí que charlas con la chen y, y ahí, bueno, pues había mucha ilusión y... y eso se ha plasmado ya a nivel político con, con la, bueno, una plataforma de Just en si, que participan Esquerra y Convergencia, y bueno, ya también por la CUP, ¿no? La CUP de las candidaturas de Unidad Popular, con una con una filosofía con la que yo personalmente pues sí que me siento pro-identificado, y aunque tampoco no son en un mejor puesto Dado que han de lidiar por un lado con el, con el españolismo recalcitrante de o Partido Popular en, en Cataluña y de Ciudadanos, y Peratro con la sociedad democracia o incluso las políticas neoliberales que, que surten de, de convergencia democrática y de esquerra republicana, ¿no? es eh, un, un proceso pro interesante y un proceso emancipatorio en Europa pionero. dado que, bueno, el tema de Kosovo, indudablemente, no es comparable, dado el tema de la OTAN, Estados Unidos, etcétera El proceso escocés también es diferente, pero sí que es verdad que, que ahora mismo el pues, eh, movimiento de la izquierda independentista en Cataluña es, vamos, lo importante y, y referencial al 100% también. Uh -huh. Sí, no, es verdad que... El proceso y probo importante, y también eh, como el ámbito internacional, las no el Estado español, pues bueno, como decía Carlos, eh, intentando acotolar cualquier paso que se dé en dirección a, a este proceso que talló, me parece que ya irreversible. Y bueno, pues hasta la ley de pobreza energética sacada por la Generalitat de Cataluña, cosa que, bueno, pues está claro que si la he sacado, pues el gobierno de Andalucía no, no pasaría la cosa, o no pasaría res, que dirían los catalanes, pero bueno, como lo ha feito una, un gobierno catalano, una Generalitat o un... una comunidad o lo que quieras decir que ya en proceso de ruptura democrática con el Estado español pues pues claro pues eh, todo incluso cosas tan básicas como esa la ley de pobreza energética pues pues bueno se va se fa se fa llevar a los tribunales españoles y bueno sacó toda allí y eso oye lo que estamos hemos vivido eh, esta añada yo creo en París que <coughs> para la añada viniendo 2017 eh, el proceso estará más maduro algunos agentes como puede ser convergencia convergencia se tendrán que fotografiar y probablemente pues si todo va como París que nos han dicho no pues a la altura de o mes de junio, churio, pues igual estamos viendo un referéndum, o... No sé, pero en París quede hizo, ¿no? No nos feramos, rocklo, no. no sé, eso dicen, ¿no? Yo yo los veo muy lanzados, y, y la verdad es que nos atrás siempre que hemos... Esto yo lo que... Lo que yo clamo armandada, ¿sabes? Porque antimás ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Exactamente. <risa> <risa> <risa> que... Bueno, lo que decía yo. Que... Eh, que hizo que nosotros cuando, cuando hemos ido antes más este año hemos tenido la oportunidad de viajar bueno, pro no sé pero bella a vez a, a Cataluña y, y jodo nunca llegué, no en nunca no en pero pero se veía por las carreras y por todo o sea llegué, un pueblo volcado ¿no? con, con este tema a lo menos en los lugares que hemos estado nosotros ¿no? que, que igual también ha coincidido pero vamos chas como llevo y, y joder y ilusionan no de de eso como como un pueblo pues reclama la suya la suya identidad propia y, y, y la defiende y reclama esos, esos cambios democráticos y, y populares en fin pues, si es que a eso si es que a este este verano venien podamos ya pasar con pasaporte no <ríe> no con pasaporte nunca pero O, o sí, si sí, las, las mugas son en, en la. No, en la... Tozuelo, tío. no pero es verdad, las mugas son en el tozuelo del que quiere meterlas. Sí, o sea, a yo me importa igual que Francia sea un estado independiente en Pavia Challe, o ¿sí? pa yo para Cataluña y otro país y vivía vi, vi, hecho igual, ¿no? Que no... Sí, la eh. sí, verdad es que hay una gozada, ¿eh? La pelastí y vivir todo lo que sí. hay pasando, porque se siente, eso se siente, hay que decir. Se nota, ¿no? Se siente Cataluña. Via un flow, via no un flow. Sí, sí. un flow, y sale la parola, sí. Total, ¿veía cosa más de Old Spantus. Agustico, somos asti. Agustico, pues ahora. Todos había charta a viajar, ta, ta Cataluña. Venga. Pues venga, hemos tal ta ha otro costado, está ta España, tal gobierno, o uh. un, no gobierno, ¿no? Uh. Que en principiados. Chinero Si sí. Bueno Con, con la prebatina y que ahora no es París eh, Que esto pasó famito, ¿no? Pero la prebatina De PSOE eh, Con ciudadano, De Pedro Sánchez ¿Todos acordás De Pedro Sánchez? ¿Quién? El actor o, Oye <risa> Pedro Sánchez Ese Que alto Y ese eh, Y era director De director Tacones lejanos eh, Calla ¿no? yo, yo me Yo no me fui no a la cordanza No sé si has visto o... de nervios, no El capítulo de Bob Esponja Cuando Cuando a Calamardo Le foten una hostia Y se Y se fa guapo Sí. Y igual que Pedro Sánchez. Alá, que sí, ¡De guapo! ¡Ay, qué poli Bueno, pues esta estas referencias... <risa> a fi, físico de Pedro Sánchez, ya muy guapo, ¿eh? Oye, pues otros remeráis haber escuchado en los medios españoles y eso que decían cuando... Claro, Cataluña pues también tenía a suya elecciones y, claro, Convergencia no sabía con quién pactar y tal, RC tampoco, no se sabía, ¿no? Y era como... La culpa de que no había gobierno en el, en Cataluña antes de las elecciones españolas. Y de Procés, porque claro, ha empezado con el proceso y ha roto todo, no sé qué ha pasado en España. Ha habido un proceso y no me he enterado, ¿qué? porque hemos estado casi un año, ¿no? Ha sido más largo. Que y son mardicas. Ay, sí, qué malos que somos. Como las da, ¿eh? Chema, como las da. Sí, se me ha caído así. Pues no sé? no sé, pues pues eso, ¿no? Pues venga, aquí pacto, aquí no pacto te rematar como estamos. Pues ya que de España pff, yo ya no, pff, yo qué sé. Yo, yo me, me cansa. Me fue una cansera todo esto. y como, no sé. O sea, ¿España se, te cansa? Sí, sí, sí se podría estar peor por de un asegurar, pa, es que un sí. para la cucha independentista. España te cansa. Pero yo como, buh, no sé, la reforma laboral, la ley mordaza, la ley de educación, y que a la fin, pues eso, pues que a la fin todo remata estando lo mismo. Soy de los Pablos dica las Narices, de todos ellos, de todo este esta penetocracia que había en España, y de, de el Pablo Iglesias y ¡Ay, no hay más. Me manca man, un Pablo michenique. eso des... Quiere decir que a la fin las fuerzas que van hasta las alternativas y tal y no sé qué yo que sé, que yo que no soy muy Pableras o muy Pablista Y, y me cansan los dirazgos y estos machunillos de, no sé tío. Macho alfa Sí, sí, macho alfa, pero macho alfa diciéndose feminista Que cuasi son como, buf, fastio, mullés. fastio y, y me cansan, tío, me cansan Y que hay un tema que a yo, de verdad, me fa muy van a charrar de él O sea, no creo que vaya a gastar no sé, ni mejor ni peor, no lo sé, no lo sé yo, ¿Charrar de qué? De España ah. <risa> Quiero decir que si es que a la alternativa de tío, vaya a plegar Podemos... Buah, tío, o sea, Podemos ya me cansa tanto Hombre, pues como ahora. la resta. me cansa todo, o sea, ya no tengo ilusión. O sea, ya no soy ilusionada con esto. O sea, me fa... Uf. Antes te ilusionaba España. No, no me... No. <risa> hola, Hostia, hola, mal, ¿no? yo no he dicho eso. Que no se saquen de contexto las meas palabras. Pues yo, yo, yo vi a momentos... Quiero decir, yo muy, muy he estado muchos años sin votar en España y esta vegada he votado. ¡Bum! ¡Bum! Y ah, estas vaya, vegadas Bum". he votado. Y las tagueras ya ha votado rollo de... Pues venga, tío, no voy a estar listas de... No, yo quiero votar la primera vegada y no vas a votar la tercera. ¿Cuántas habéis Dos, dos. ¿Dos ah, o tres. Dos. La tercera no. iba a estar para Nadal. Ah, sí, es sí. verdad. También. Ah. Bueno, pues yo ah, que. Ah, vale, que, que podían romper fa... la Navidad. Sí, de los sí, Ambersman, sí. que es. Que me ¿Te desmachenas a Pablo Iglesias furtando la Navidad? Hostia. ¡Oh! Como el Slurred este. ¿Cómo se dice el Truss? El... No, el señor Vance también robó la Navidad. ¿no? Ah, sí. Yo decía el de pesadilla. ¿Cómo se dice? Truss, ¿no? Truss, Scrunch. Scrunch. es <risa> verdad sí <risa> y es verdad que España cansa y de verdad dice deciba tan amara, no muy tachen que no pues bueno y yo de España pues no nos fago muy todo y bueno tal eh, pues hombre París, se ve que esto de Podemos y tal bueno pues bueno vamos a votar esas cosas de España a ver qué pasa no y la verdad que sí que ha sido un poco Fartera, ¿no? Ya, bueno. Sí, sí, fartera, fartera y, y pues, es eh, verdad que, que, que, que no había ninguna muy líder ni que, ¿no? Que soy importante también, es que uff, son todo mastos ahí, que ¿no? Dicen más que sandeces, aunque, bueno, pues estar más de acuerdo con unos que, con Velus que con otros, pero jolió. Claro, ya que había graus de mierda, ¿eh? quiero decir. Sí, claro, claro, joder. Que, que yo que, que salga al Pablo Iglesias, le mande al Google a... al Rivera y cositas de estas, y sí, sí. que se sientan segundos qué cosas, pues de, de los de Bildu o de Esquerra o de tal, pues hombre, pues me fago ahí, la verdad. Y bueno, hizo y había diputados. Bueno, en la legislatura también cuento que bien habrá, ¿no? Pero hizo de. Yo sobre todo los de Bildu de otros años, hostia. Sí, bueno. que yo eso no lo considero España, ese yo problema. Eso sí que me fango y sí que me divierto Pero eso también, como tal, ¿eh? Bueno, Rufián ha estado muy bien, Oscar Matute, Maite Y Rufián está tan esquema republicana que hay un partido que yo me fa a propa purria. un Que sí, pero. claro no pero no no no yo estoy charlando de los discursos no de la, no de claro. ni, ni de la persona ni de las incoherencias que tenga los discursos veniendo de que viene porque eso porque lo primero que es que Republicana me fa pro mm, pero pero pues, claro si te y te Sabino claro. Cuadra pues va a estar de lo millo, que va a pasar con claro. ese español va. En, la, en la zaga de mesmo, va a estar mesmo, de lo mío. Oscar Matute también Matute también pero sí pero Sabino Cuadra o sea sí ¿no? Bueno, bueno, Oscar Matute tampoco no le va a y tampoco, tampoco no ha feito muchas historias que las será. La pero vamos, pero Sabino cuadra. Sí, un poco lo que hemos depara Madrid e eso, ¿no? Pues ver el espectáculo y bueno, decir, bueno, pues Istachen por lo menos dice cuatro cosetas que por eso Rufián, no pues bueno, y, eh, un tío. Que yo he probado, pues bueno, está en ese espectáculo ¿Qué que es, que, que podemos esperar de Madrid? Pues tampoco vamos a esperar cosa, ¿no? Hombre, y vi que que yo creo que también son importantes Pues eso, pues lo de la Descansa, lo primer día el, También el mes, Mesmo chorradas como lo de las rastas Pues que se, que se minchen el, que, que hizo, que los titulares De la Celia Villalobos Diciendo que, que fan mal a olor Que faigan un ridículo, ¿no? metiéndose porque esas cosas Yo creo que fuera de los cuatro fachas De misicas y tal Joder, la Chen no tiene mica problema en, en estar con un rastas o con una Dando peito Te sorprenderías, tal. eh Bueno, sí. bien, digo los cuatro misicas A ver, que no sé, que, que la Chen Tiene más talento que toda la panda es talentados Yo día, soy no. segura que odilla de la Celia Villalobos con lo de que el rastas huele mal Y Sedilla y de Maitín Senovar Se sintieron viendo los periódicos ¡No, ¡Oh, tienes razón, tío! Oye, que apestas! Míratelo. ¿Te aseguras, tío? ya que vivimos en a Nuestra Bomboya? No lo sé También, de no verdad, que nosotros vivimos en Nuestra Bomboya Por cierto, eh, ¿os sentís un poco culpables por lo de Rita Barbera? Yo a veces por las noches sí que... <risa> no En ocasiones bellarritas Si sí. toda, no sé, toda la chen no sé. que, que no sido, me importaría igual eh. decirlo fino Que se morise Se morise Jodón oh. La, nos, se solucionaba la familia del un poco malos ¿no? con Rita Lo digo porque ha hecho muchas cosas por los valencianos <risa> sí. y, y nadie se, se remera Y que, y que la chin que le presionan por Twitter <risa> Armando sí, sí, sí, sí, es verdad, el Twitter y una arma de doble filo <risa> Pues sí, pues sí Bueno, no sé si veía cosas más de la política española Pero señor, pero ¿Qué que no se ha pasado ha... cosa en este año? Jodo que no ha pasado cosa... ha sido han... p... Vergon... Mira, mira nomás no no a... con OPSOE Jolio. ya tenemos para un programa. Jolio, sí, sí. Han pasado Joder. muchas cosas, ¿eh? Claro cosas no, y... muy interesante De hecho, eh, bueno, y lo de prisa... eso La sí. mayor radiografía de la situación política, no, no solo a nivel Estado español, sino a nivel social, Donald Trump y tal. Pues hizo ¿no? Poder de los medios y el poder, jolio. Ha estado como... bueno Yo, yo no he visto una cosa más vergonzosa que lo de Prisa sí, sí, sí. en, en mucho tiempo. ¿eh? ¿Tarando ah. de Pepa Bueno? <risa> de Pepa Bueno? Que, que exactamente, que lo que fació Pepa Bueno, hostia, no, oye, que era... Jolio, Joleo. Sí, brutal. pues eso, eso sí que ha estado, este año ha estado de cara a la Chen, el viernes decir, jolio, estos, ¿no? Ah, ¿Qué es tío? El borrel, mira que hay el borrel, no me... El borrel, que es el espacio un zasca. Sí, sí. Sí, sí. <risa> el borrell ¿eh? ¿Qué sí, sí, sí. <risa> es O sea, para que borrel parisca de izquierdas? <risa> <risa> Jodo. Sí, se sí, ha estado... O sé sea, que han pasado cosas así. ¿no? Sí, sí, hombre. y bueno y, la, y lo que me aquí la, la compleganza de Podemos Izquierda Unida en común marea pedaleando vuitas, vuitas. Eh, más cosetas más más internacional en cara no sé qué tú estimas más esto o lo otro hoy bueno yo creo que había dos cosas importantes no porque el otro. Venga, chema, es lice tú no me, me parece más importante ¿Tú? Es Lice, es Lice Armando No, no, no O sea Sí, bueno, pues eh, Chema chava, eh. Armando <risa> me está cuestionando Mi elección Cuando no, no he dicho nada no, no, no, que no Que estaba hablando con el de la mesa Pero no se ha enterado No Pues me, me charra, Sí, esto Sí Una, una cosa más Y ya, Di, ya Dinos lo que teníamos Y yo qué sé Oye, que tenemos, no Oye que tenemos muchas cosas Y ya no nos queda programa Pues venga, Pati Es tú Yo de esto Que yo Es que somos charrando Todo de cosas fieras Que, que yo De que O sea, que estoy viendo como los temas y son como todo, o sea, que es, son es, como, sos, es una eh. mierda. ¿El qué? O sea, que tuviste estos temas en plan de vaya mierda bueno. da. Pero yo que todos los años... La, no la, la, la, la muerte de Fidel es un hecho natural, quiero decir. Sí, es sí, lo sí, único sí. Que... pero porque ha estado natural. Sí, bueno, la gente tiene que morir. <risa> se le acabó y el amor Dica aquí el tema de Fidel David Bowie también, no, también no, se ha roto como Fidel le va charlar de los refugiaos eh, Y de, charrar, de la muerte charrar, de, charrar, de, charrar, de Fidel A no, no, los refugiaos sí, análisis, análisis geopolítico sobre los refugiaos ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué un análisis geopolítico? Eso es lo peor que puedes hacer Son personas, ¿no? Un análisis geopolítico no Son Chen que por cierto... Lo de Turquía... De vitibomba, ¿eh? El golpe de Estado de Erdogan... Ese, bueno, supuesto golpe de Estado... Que, anti-más... La Unión Europea le estaba pasando todo... Todo lo que estaba haciendo, ¿no? Esas purgas... 6.000, 30.000 funcionarios y tal... Menos mal... hasta que decidieron decirle, llamarle por teléfono o como estirese que lo fueran por, por whatsapp y le dijeron oye hizo eso de que una mujer se ha estado violada y el hombre reconoce la violación y quiere casarse con ella ya, ya no, no hay problema le dijeron desde la, de, de la Unión Europea va a la mesa le dijeron que hasta ahí no hombre lleve un poco también y eso no está y va la religión tío los gobiernos mm, bueno Pero que, pues que que la Unión Europea esté tragando todo eso, ¿eh? Menos mal que lo otro ya, bueno, sé es que, que te da igual, pero por lo menos. En fin. Joder, rematando en todo lo alto, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué antimas hizo con los con, con el, los Love of lesbianes de Zaga? A ver si bella, canta que sea una mica más animaleta. ¿Una de Erzulo? Bueno, ¿Lo porque, no admito pasamos a, al... a, a venga, al ¡Donald Trump! Oh. Pues el triunfo de Donald Trump, pues sí. ¡Ha, ha ganado ¡Ha ganado pero si las encuestas bueno de verdad yo creo que la noticia del año de que la demoscopia ha dejado de estar que digo ni una ciencia o sea ya no oye ni está, aci acierta más la pitonisa Lola que... está a la altura de la astrología sí sí sí Jodo, la, macho homeopatía es, es, la, es la homeopatía de, de, la, de, la, de las, las matemáticas sí, madre sí. de Dios pero yo que no ha no, no acertado ni, ni el sorpaso de Podemos Hostia, sí, ni, sí. Joder, ni el, sorpaso, el famoso sorpaso de ni Donald Trump más. cuál más o sea y vino view la de Colombia con el que también sí. se suposaba sí, sí. que iba a votar Toquisque que Nada. sí al este Eurovisión y qué ¿no? mal se explicó lo de Colombia aquí tío <ríe> que de vergoñoso con bueno, que, que nos hemos saltando de tema y, en tema de... sí. la demoscopia hay un tema en sí mismo ¿eh? sí. y, y que yo creo que, que lo decían por así a ver yo no soy conspiranoico y tal pero yo creo que sí que había un empleo de, de, de los medios de comunicación de la demoscopia para país o sobre todo no sí. en, eh, en el tema de los sorpasso de de podemos Además, sí. yo, yo lo vi clarísimo. Sí. clarismo con lo de Donald Trump el otro día leí un artículo interesante de asociaba en la que lleva Walking Dead la tercera temporada <risa> con un con con Muy un aspecto demográfico y sociológico de Estados Unidos no me fegas spoilers en la vista y que la sí, campaña la campaña republicana de Donald Trump FE va a servir los intermedios de los anuncios de Walking Dead para emitir los anuncios electorales suyos. porque Walking Dead se emite en la Fox o en. Walking Dead es de la, la, la Fox, Fox? Sí. y de la Fox. Vale, vale. Bueno, que no había que estar, eh, que, que íbamos cerrado antes de prisa y así, o sea, os mellos tienen un poder, el que controla los mellos tiene poder, ¿eh? Mira, Radio Topo. Y Mira, Radio Topo, Topo, aquí estamos. Sí, sí, Tierra de Barrenos, que tengo blog, YouTube y, y mil movidas. Pero a la selección, a ver qué pasa. Sí, <risa> sí. Bueno. Nacho Escartín mírate, tenía, mírate Nacho Mírate cuánta chende la enredadera. Eso, eso ya, eh. Y soy eh. Nacho Escartín un tenía político. un programa. Eso, eso. De verdad, de verdad. ¿Cuántos tertulianos? ¿no ¿cuántos tertulianos ¿sí? vi ahora en lo concello? Chancha. De verdad, de verdad. Los tertulianos tenemos el poder. <risa> ¿Sabes? Nos montamos de aquí verdad. un partidico y... Total. Joder. Eh, todo esto porque venía, Por, porque por si no. Trump puede Trump. ser el presidente de los Estados ah, Unidos, da, nosotros da. también. Sí, sí eso, y bueno, a ver, yo, Pero, yo un análisis que, que ya se ha feito cien megadas ¿no? Pero yo no me preocupa que Trump gane las elecciones contra Hillary Clinton, que tampoco que no llega precisamente la panacea, sino que Vieiga, ¿cuánta chen le ha votado este tío? O sea, un tío huir también homófobo, masclista, racista, gracia, todos los malos que había en el mundo. Básicamente... La mitad del electorado, o sea, porque realmente. No, bueno, menos, bueno, no, no, no, un poquito más. No, no, un poquito un pica Una mica más me parís. No, no, bueno, no sí. perdió el número de votos. Igual, justico, justico. Creo que Casi ganó por 200.000. 200.000 blancos de clase media. Por ejemplo, claro, y, as, y el problema y as muy blancas, Hombre, que es muy Hombres con truqueta de corbata. Os, no, no, hombres con truqueta. Y los hombres negros con la media burguesía, y los inmigrantes que ya están con los papeles. Y hasta que hay muchos latinos pro trans sobre todo y esos latinos que ya están, pues. segunda tercera generación o sea o primera generación que ya están aposentados en Estados Unidos que han dicho no queremos más no que oye pues bastante ye ye heavy sí he heavy he pero bastante pero bueno oye que yo no confito cosa en, en el ser humano en general o no sea... si tú te veo muy de negativa güey, jodo, macho. no pero es verdad o sea que que puedes esperar pues no sé los o sea... atrás somos humanas pero si hemos nuestra nuestra bombolla no bueno tú no sé yo no tú eres una mía bombolla ¿Sí? Sí, vos atrás. Yes, yes. Somos Arenita. Somos sí, no? Sapiens, o sea, Sapiens. Que no sé, de todas tazas. ¿Y es Trump que Bush? No. Ni que Obama igual. Ye más rico. Quiero decir, Obama porque ya era mayor, porque ya oh. era negro. Pero que afeito Obama. O sea, quiero pues, decir. Liarla en Siria. el no, si no sistema sanitario. Afeite. Claro, claro. Va, va, Vale, Pati, pero sí, en, pero en Siria la he liado Pero sí. que nos afecte a nosotros. ¿Y atrás? crees que Donald no lo va a hacer? No. No, no, quiero decir, no. pero que, oh, sí. que ayer, no como Hillary Clinton porque sí que es verdad que Hillary ha apoyado todo, sí, el... sí, sí, sí, pero sí. que son presidentes estadounidenses, o sea quiero decir que sí que ya importan, que la superpotencia mundial, qué tal, pero nos importa tanto aquí a yo. lo que fega uno a otro Se el TTIP te afecta pero sí. que me va a afectar igual con Obama me va a afectar igual con Trump sí. me va a afectar igual no, no con no. las políticas las sí. políticas internacionales de con respecto al TTIP no, no son sé. las políticas de, lo, de, de, los, de, sí. perdón, de los demócratas yo estoy de acuerdo con Tamara eso saldrá con más de Europa que de Estados Unidos no, no, no al contrario creo que sí que ya importa saber que yo presidente de Estados Unidos y que nos tiene a afectar pero joder oye que estemos 15 días minchándonos trusquiéndonos las malditas elecciones estadounidenses. esa ya otra historia pero la política internacional de la Unión Europea en base como medios de producción, etcétera está influenciada por el TTIP. Y te pongo un ejemplo que te afecta a ti, simple y llanamente, el, el consumo de, de carnes, por ejemplo, que puedas mercar tú en un supermercado. Ahora hay ya una trazabilidad y hay una historia de, con el tema de los antibióticos, etcétera Si se aprueba el TTIP, tú igual te estás minchando la carne con antibióticos o, sí. o proviento de OGMs. Mm. Y, si, y si no hay TTIP, pues no. Sí, sí pero lo que dice Tamara y es verdad, desde desde la añada, desde Ronald Reagan, el, la política internacional en consunto de Estados Unidos no ha variado eh, y de de hecho desde de la contra decidieron los propios Estados Unidos internamente no poner la política internacional porque claro, son ellos o, o, o máximo poder mundial, no, wow, eh, no ponerla en juego, entonces mantiene una línea política internacional que no varía. Con Nicaragua, sí, Ni con Siria, hombre, por, ni con, por, sí, por sí, Siria, ni, con Liria, ni con Afganistán, <ríe> ni con, varía, con Irán. Varía, no. varía, en cuanto se quitó la contra, en el de Nicaragua que estás devolviendo, en cuanto la contra la quitaron de Nicaragua, cambió la política de Estados Unidos y empezó ya el neocolonialismo en Oriente Medio. A por supuesto, de, por supuesto, por supuesto de, que cambia la política de Nicaragua. Cualquier presidente mantiene la línea. Por supuesto que cambia siempre en pro del interés del capital y de ellos. Pero por supuesto que cambia la política Pero lo va a hacer el presidente A y lo va a hacer el presidente B. O sea, Eso que no es. nos guste, sí, pero yo sí, tampoco. Sí, pero, creo... pero vía políticas, de, vía las políticas internacionales y de pactos y de pactistas que hay entre Trump con para con Rusia, no es la misma que vía de Hillary para con Rusia. ¿Por qué? Porque los hackers que cogieron y hackearon los correos electrónicos de Hillary Clinton vienen de origen ruso. Y dicen por ahí en otras historias y otras esperas que siguieran subvencionados por la campaña de Trump. Pero por supuesto que. Y, y, y, y mismo la, la, la, la complicidad. estratégica es entre Estados Unidos y Rusia ahora mismo, y yeah, más importan que con, con Trump que no con Hillary? Que sí, ¿no? que te, es, que te, te entiendo, claro. que sí, que nos afecta sí, pero que igual nos afecta más que yo presidente de Francia y no le damos tanto bombo. Sí, pues porque tiene un poder más limitado. Pero primera, se, pero son los nuestros vecinos. <risa> un poder, sí, un poder. Pero, igual, igual, pero vas a poder no ir sea. a la Rus a comprar quesos igualmente, ¿sabes? O sea, Que soy sea, farta Rusia, que de Estados Unidos, ir. no sé, soy farta de Madrid, de Estados Unidos y de todo. Vamos a quedarnos a la Madalena y vamos a echar las puertas. Claro no. que sí, claro, claro que sí. No, <risa> pues serás farta de los. Pues ya no de... seguirá tuya bomboya. No, porque claro. es impulsa, pero gancho y madalena, cariño. ¡Ay, guau! Wow. Oye, pero. Perdón, oh. y la ching eh, sí. sí. sí. la, la wow. wow. que no vive en la Madalena ni en o gancho. Eh, colonialismo. Yo no soy bomboya, pues. La bomboya centrista, la bomboya. Oye, o tienes carnet o no. Tamara, si no nos entienden es porque no son de los nuestros. Oye, mira, solo te digo una cosa: el poto que ha cerrado. Y yo ya no sé qué De verdad Isa, y Isa sí no está que... no, De verdad Isa sí que lleva la noticia del año Me cago en el compo <risa> Sí <risa> pues Pochoca sí. cerrado Bueno Iñaki Iñaki, Iñaki, Iñaki tú. Te queremos Eso que ha dicho Armando Que espero que sea bueno Porque si no No es joven Sí, bueno Es eh, bastante Bueno este Es bueno Bueno y, y suerte a Chus Con la nueva pues sí, sí, sí, sí A tope con ella Con la nueva vale, temporada ten, Mantén todo igual Por favor No me gustan los cambios el tuyo de arrastre Bueno Bueno, pues, pues sí, pues, mucha suerte a Lopochoca ya, ya Iñaki en las suyas nuevas etapas vitales Y así nos sigue rematando lo tiempo. No sé si quieres. Mmm, bueno, no, no, ya no voy a tiempo para. Pokémon Go, ya era en la lista de cosas para charrar, ¿eh? Pokémon Go, vaya Bluff, ¿no? Sí, yo soy a punto a pocas de desinstalármelo. Ayer esté con Aitor, con Ofillo Piski, y ya dice que ya se le va a móvil de movilito. Mal, mal, Pokémon Go, mal. Loser. Sí, sí, una penica, ¿eh? Porque con ah. lo bien que principio, yo me lo pasaba muy bien Pero bueno, ah, pues, pues sí, un bluff Un bluff más Y no sé, bella noticia más que, que asinas En dos segundos comentar Pues venga Pochoca Por fin de ojo pincho, quizás uh, Un brindis un Bueno, eh, un desello Venga, rematamos con un desello para 2017 Para el año que en Porque esto se emitirá para chinero O sea que, que será principiando el año y venga, ¿Un bueno. ¿Puede rollo, modelo de la paz en el mundo o una ah, cosa.? Yo qué sé, una pijada, no sé tos te ocurra. Eso, una pijada, por favor, no te os metas tras Yo no deseo que Chus no quite os carteles de Okotoka. <risa> y si los quita, por favor. Tenemos, tenemos noticias para. ¿Tenemos, tenemos noticias buenas o malas. Estas? Tenemos noticias. Me llamo yo, yo. Bueno, por, por favor, ¿Tenemos? Chus, no quites el cartel. Tenemos noticias para tú y si quitas algo. Si quitas algo. un deseo no sé, pues más talló continuar con, con los retes personales y sociales. Eso es lo que quiero. Amplir mis míos retes y tener a mi Achen bien a man. Pues si no quieres que la chen salga de la tuya bomboya. Yo era, yo era broma, ya era broma. No, la chen puede salir de la bomboya, pero luego ha de retornar. <risa> quiero decir, tallo la suerte que tenemos la Achen de nuestra bomboya, si a, a pliegue la bomboya Isa, lleguésemos muy enredadas, tío. eso nos lo ha mostró <risa> Muy tachén. Y. No, pero de verdad, el, el, o sea, la palabra Yo, la, la, la primera vegada que sentí estamos enredadas, lo sentí de Patty Pero. Pero que de verdad. La llegué... primera vez en la tuya vida. En ese concepto. O sea, que <risas> crear unos lazos o meterle nombre a una cosa que ya tenía manos, pero que de verdad, que te da mucha confianza, mucha seguridad. Y que quiero continuar ampliando las mías chicas enredadas. Fueras del Armando. El Armando lo quiero sacar de la enredadera. <risa> No. Más de sellos. Chema, Pati Pati, Chema No, no tú, tú, Bueno, yo me cuacaría que Pues yo creo que este año Se puede estar Se puede conseguir avanzar charlando de Aragonés Que tengamos algo ya Oficial y oficialista Del Aragonés ¿Oficialista? Oficialista Ya me han re... No, no esperamos Rock Low ¿Ah? bueno, bueno, si es que has, Me si cuacaba, claro. Yo, yo, yo sé que puede estar sí, sí, sí Pat Yo que valoremos las cosas que hacemos bien, o sea, que si, y si que había muchas cosas que hacemos bien, pues que las falgamos O sea, que había muchísimas cosas que por un regular las hacemos bien, pues hemos de hacerlas mucho y con muy taché. Joder, yo mi yo lo que hizo no puedo enseñar ya, y lo que iba a decir ya era lo de Chema, pues ya me... Armando ya di todo lo del pochoca... Pero eso no vale. Pues sí. Eh, sí que vale. Claro. Sí, que vale sí. Os, os si lo tienes de corazón, <risa> ella importa y vale. Sí, sí. Vale. Pues es que sí, no sí. me gustan los cambios en mi vida. No, no. A yo tampoco. Joleo, pues tan, no gustarte pues... los cambios llevas ya, una ya. buena colección. Ya lo ¿eh? no sé ya. Sí, sí. Has vivido en más ciudad que, que Willy en la ciudad. Eh, pues no sé. A yo me he quedado sin deseos, pues pues... Más, más, tierra de de tierra de más tierra de barrena barren más tierra de barrena oh, titi milibert más tierra de barrena no yo lo que quiero es más tiempo brown oh, <ríe> tiempo para qué quiero más tiempo para hacer cosas para pa escribir <ríe> y leer y hacer cosas que es que fargamos el ministerio del tiempo oh. Eh, ¿qué, ¿Qué significa ¿Quieres eso? ¿Quieres la serie o qué? ¿Una <risa> la ¿La de... postura de Kama Sutra? <risa> Ay, no, no lo sé Chema, <risa> tú Bueno, pues sí, sí Me dicen me dicen que talle y lo dicen Con toda la razón del mundo así nas, que, que muchísimas más gracias Pati, Tamara, Armando Y, y Chema por venir Gracias a tú, Maham. A tú, por ay. ser asinas. Ay, qué, qué gustico, hacer programas con con esta Instachen tan tan buenísima. Ay, eh. ay, ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. ay, Nos lo pincharemos, mírate qué papito. A resucitado un Una, dos, tres de Krauss. <risa> <risa> bueno, y como siempre, nos despedimos con un resumen musical. Ha estado sonando por astí de fondo La Raíz, Casey O, Vendetta, Ibsen y Crevi, David Bow, We Love from Lesbian, The Huskies... Shake, La Gosa Sorda, Lide Sands, El Sol de la Chama, La Monkey Band, Doctor Calypso, Manel, Clawfinger, Omeveigues, Trece Kraus, Aseques, Bongo Botraco, que es una agora, Gaire, La Otra, Jesús Sierra, Prau y Sick Brains. Remata... Di, di, di, di. Por cierto, que viene la otra, querida. Por favor, oh, esto de bombazo. De sí, pero Impresante. esto se mete en chinero. Ah, oh, qué súper concierto de la otra. Como no? lo pasemos. Como no lo pasemos. Que es? es? ¿Sí, resaca de impuestos en Maut. Qué calor se Qué calor. Se quemó. ha sonado, ha sonado, sí, no, no le he sentido bueno, bueno y remata remata sinos con esta reflexión y con este <risa> viajeto pasado, Tierra de Barrenaos te recordamos que ya es en Radio Topo bueno, 101.weito da FM Zaragozana a boda sin voz aunque que te enterarás las cosas que me las te importan que Tierra de Barrenaos contiene estando la versión radiofónica do blog do mismo nombre aunque le ya 10 años dando mal en Aragonés y que nos puedes escuchar los miércoles de 6 a Weito en Radio Topo, todos los primeros miércoles de mes nuevo programa y pues ya repeticiones y todas estas cosas o blog lo puedes leer eh, y seguir en Facebook en Twitter, en Instagram en Youtube, aunque meto también las vídeos fateras, que sé que todos fan muy togo hoy en Flickr y en Evox que ya en que te puedes descargar los podcasts de los programas anteriores, antimas de, de no blog y también en Evox me puedes dar perricas, para que esta chen se fega unas vieras y, y para que el programa pues pueda, pueda continuar existiendo eh, y esos y esos que sentís de Cautagüen son las vieras que se van las convidadas y que entre más también puedes refirmar el proyecto Mercando o Grandismo Fancine que, que hemos feito que he feito este año y, y con la portada de Kiss Car, que yo tan buenísima y que lo puedes pillar en La Flama, en la carrera mayor de Zaragoza y en nogará y recuerda que si ya es falta de cuñaos ¡Ascuita, tierra de Barrenaus! ¡Ay, qué bien! Bueno, y para y pa rematar este año tenemos una, una perda muy gran que no la es de, la de Rita sino la de David Bowie con este sí, Stardust pues un, un recuerdico para David Bowie para que... pues pues eso pues, pues un reconocimiento a, a todo ese trabajo que nos hizo y a todas esas cosas tan pinchas y bueno y lo mes venien nos viemos barrenados que vaya bueno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 They came on so loaded man Well hung snow white time Diving us that we were voodoo The kids were just crass He was the nest With God-given ass He took it all too far But boy, could he play guitar Making love with his